Saludos, son las 7 en punto de la mañana, hoy volvemos a estar en alerta amarilla ante la posibilidad de tener lluvias localmente intensas, los cielos seguirán cubiertos. ...alcanzaremos una máxima de 13 grados... ...tenemos 10 grados en estos momentos... ...y las lluvias moderadas y débiles... ...estarán durante todo el día... ...y esperemos que no nos toquen... ...esas, las localmente intensas... ...que ya tuvimos el pasado viernes... ...y que provocaron inundaciones... ...en algunos puntos del municipio del tiempo... ...hablaremos a lo largo de nuestro programa... ...con Vicente Bordonado... ...es lunes 7 de marzo... ...y comenzamos semana... ...la semana del 8 de marzo... ...y el titular sin duda es la solidaridad de que de nuevo Elche ha demostrado pues a que es un municipio muy solidario el que ha sido ejemplar no hemos mirado hacia otro lado ante la llamada de socorro del pueblo ucraniano que está siendo masacrado por los ataques que Rusia ha intensificado durante este fin de semana sobre la población civil. En un tiempo récord hemos aportado alimentos, medicamentos, ropa de abrigo y artículos de higiene para ayudar a Ucrania que está siendo arrasada por el ejército ruso. Hablamos en primera persona de ello porque Tele Elche fue testigo de las aportaciones que ustedes realizaron, ya que nos convertimos en un punto de los numerosos puntos de recogida que se habilitaron por todo el municipio la pasada semana. Elche ha donado Cerca de 66.000 kilos de productos de ayuda humanitaria para Ucrania. Y no sale un tráiler, como estaba previsto, sino tres hacia ese país, hacia Ucrania, que está sufriendo la guerra. Una brutal agresión ordenada por los deseos de invasión de Vladimir Putin, que dice que va a respetar los corredores humanitarios. Ya veremos. Con este himno europeo vamos a comenzar nuestro relato informativo, primero avanzando en nuestro sumario las noticias que vamos a destacar. La primera, lo han escuchado, Elche se ha volcado para ayudar al pueblo ucraniano que está siendo atacado de forma brutal. ...y más de 66.000 productos de ayuda humanitaria... ...se han recogido en tres días en Elche... ...una carga que sale hacia Ucrania... ...de forma coordinada con el gobierno valenciano... ...para garantizar su entrada en Ucrania... ...y el reparto de estos artículos... ...entre la población civil. Y volvemos a estar en alerta amarilla por lluvias... ...que podrían ser localmente intensas... ...esperamos no volver a ser el lugar de España... ...donde más litros por metro cuadrado se eh, cayeron... ...el pasado viernes... Estaremos pendientes de las previsiones de Vicente Bordonado. Y el descenso de contagios por COVID ha permitido a la Asociación de Moros Cristianos recuperar sus actos del Mid-Saint-Fester que se llevaron a cabo este fin de semana a pesar de la lluvia. Hubo en Traeta el sábado por la tarde en la que por fin se estrenaron los cargos festeros de 2020 y Tele-Elch la retransmitió en directo. Y el Partido Popular va a pedir hoy la convocatoria de un pleno extraordinario. En rueda de prensa dará los motivos de por qué esta petición. Y el Che no mereció perder, perder ayer contra el Fútbol Club Barcelona. Hoy a las 9 y 10 analizaremos el partido en esa tertulia deportiva de los lunes con Paco Gómez y José Antonio González. Y hoy a las 9 y media entrevistaremos al empresario Miguel Hernández, apodado el Marqués de Carrús por la fortuna que logró amasar en la década de los 70. Acaba de escribir sus memorias, donde relata cómo su, cómo va, eh, pudo crear su imperio con todos los ahorres de sus padres y cómo perdió su fortuna tras la ruptura con su socio americano. También hoy entrevistaremos al director del Grupo Jerusalén, que lleva 38 años representando ya la pasión en Semana Santa. Y dedicaremos tiempo, como no para hablar del 8 de marzo, el Día de la Mujer, por las actividades que se han organizado para poner de manifiesto lo que aún queda por hacer para conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres. ...con Rosmar Alonso. Pues el Che se ha movilizado para ayudar a los ucranianos... ...que están siendo arrasados de forma brutal por el ejército ruso. Los 66.000 kilos de productos de ayuda humanitaria... ...recogidos en la ciudad durante tres días... ...fueron transportados el sábado... ...por la empresa cronofrío hasta el almacén logístico... ...en la ciudad de La Luz, en Alicante... ...una de las sedes que la Generalitat Valenciana... ...va a utilizar para coordinar de la mano del gobierno ucraniano... ...y del gobierno polaco el envío de las donaciones... ...efectuadas en toda la comunidad valenciana... ...esta no va a ser la primera... ...van a continuar enviando más ayuda humanitaria... ...las entregas se harán por los corredores verdes... ...y se va a distribuir el material en Ucrania... ...al final en Elche se ha triplicado esa ayuda que se esperaba enviar y esta ola de solidaridad ha tenido palabras, tuvo palabras de agradecimiento por parte del alcalde cuando visitó el almacén logístico y se emocionó de ver tanta solidaridad, tantos kilos de ayuda humanitaria recogidos. Por tanto, gratitud a los solicitanos y licitanas, gratitud a todas las organizaciones que se han implicado en esta gran acción solidaria, gratitud a la empresa cronofrío gratitud a día gratitud a Conciencia T, a Protección Civil y a todas las ONGs y en general a todos los hombres y mujeres que en esta ciudad han sumado esfuerzos para conseguir que en un tiempo récord hayamos conseguido, insisto, poder recabar material suficiente para hacer un gran envío a Ucrania que palíe las necesidades que estaba padeciendo la población. Por lo tanto, eh, gracias inmensas a todos los que lo han hecho posible. Y hay que seguir dando más gracias a los ciudadanos porque Ilche también se volcó con la donación mostrando la donación de sangre mostrando su lado más solidario, ya que un total de 443 personas participaron en la Maratón de Donación de Sangre Ciudad de Elche, organizada por el Centro Provincial de Transfusiones, que tuvo lugar este pasado sábado en el centro de congresos. La concejal de Sanidad, Mariola Galeana, fue la que agradeció el gesto de altruismo, solidaridad y responsabilidad de todos los que participaron en esta buena causa. La escuchamos. Este fin de semana se ha llevado a cabo esta donación y una vez más queda patente el espíritu solidario. Y no tengo por menos que agradecer a todo el pueblo ilícitano que siga volcándose con esta maratón de donación de sangre, ya que dejan patente su gesto de altruismo, solidaridad y, sobre todo, responsabilidad para con todos los demás. Y lo hemos dicho al principio, seguimos en alerta por lluvias que podrían ser localmente intensas. De momento esas precipitaciones son moderadas, están siendo moderadas, y para la tarde podrían ser débiles, aunque seguimos... Con esa amenaza de lluvias intensas, por lo que estamos en alerta para actuar en caso de que se produzcan como ocurrió el pasado viernes día en que se recogieron más de 130 litros por metro cuadrado en algunos puntos como en el aeropuerto del Alted, un dato que nos situó, que nos ha situado en todos los medios de comunicación nacionales por ser el lugar donde más litros por metros cuadrados cayeron. En, ...en todo el país... ...unas lluvias que provocaron... ...una veintena de salidas de los bomberos... ...por inundaciones de viviendas... ...bajos, corte de carreteras y caminos... ...por el desbordamiento del río y de barrancos... ...dejando atrapados a algunos conductores... ...la previsión de hoy indica que las lluvias... ...podrían ser localmente intensas... ...y esperemos que esa lotería... ...ya no nos toque... ...precisamente las lluvias... se eh, ...agravaron los socavones... ...ya denunciados por los vecinos de del barrio de Porcirio Pascual. Los agujeros en una plaza se están haciendo cada vez más peligrosos, nos lo cuenta nuestra compañera Yanire Perona. Muy buenos días, Yanire. Muy buenos días, Rosa. Así es, las lluvias de la pasada semana causaron algunos daños en diversos puntos del municipio, sobre todo en las pedanías del este, pero también en otros puntos de la ciudad, como en el barrio de Porfirio Pascual, en el que agravaron aún más un problema que los vecinos ya venían denunciando desde hace semanas y que recriminaban al gobierno local no haber hecho nada para solucionarlo. Porque se trata de grandes socavones en la zona ajardinada, junto a la ladera del río, sobre unas pistas de petanca, las cuales están fabricadas encima de lo que eran antes, hace ya décadas, las cuevas de este barrio, del barrio Porfirio Pascual, y las cuales han tenido que precintar, por supuesto, para prohibir el acceso a niños que suelen jugar por estas zonas y que se ha convertido ahora en una zona de peligro. Y tal y como nos contaba este viernes una vecina del barrio, Agustina Sánchez, Hace cuestión de dos o tres semanas, de la noche a la mañana, eh, sonó un gran estruendo y los vecinos se despertaron ya con estos socavones de casi 6 metros de profundidad y que las lluvias han hecho que empeoren. El PP se hizo eco también de esta denuncia vecinal y Pablo Ruz ha asegurado que si no se actúa ya se puede convertir en una catástrofe y critica al gobierno por saber de la situación y haber guardado silencio todo este tiempo. Además Agustina no nos trasladaba solo esta queja sino otras relacionadas también con el barrio como la rampa que accede a algunas de las calles o el asfaltado de las mismas calles carreteras entre otras cosas que piden los vecinos al gobierno local que arreglen con urgencia. Pues gracias Yanire por tu crónica vamos a escuchar ahora a esa vecina Agustina Sánchez eh, la que denunciaba en este mismo medio de comunicación los problemas que sufre su barrio y sobre todo el socavón, los socavones ya denunciados. la escuchamos Una mañana a las 6 de la mañana se sintió un ruido muy grande ...y cuando miró el vecino, eh, se había hecho un agujero... ...y la farola había ido para adentro... ...y luego se hizo otro, un poquito más para acá... ...llamaron al ayuntamiento, vino el ayuntamiento y dijo que... ...que vamos, que no, no era preocupante, que eso ya lo verían... ...que el miedo que tenemos ahora, ahora en este momento... ...el miedo, miedo, es los socavones estos... ...que van para el edificio nuestro, las rajas... ...y que, y que los, los pisos vayan a, vayan abajo... ...aunque están bien construidos, pero bueno... si sí se siguen haciendo grietas". Pues esa es la preocupación de los vecinos y el mismo viernes el alcalde propuso a la Junta de Portavoces pedir una parte de los fondos europeos Next Generation para regenerar precisamente el barrio de Porcirio Pascual. Nos lo cuenta Iciar Martínez. Buenos días, ross Los fondos Next Generation están destinados a rehabilitar barrios para mejorar pues su eficiencia energética, su accesibilidad, estructura y urbanización. Y en este sentido, el alcalde Carlos González ha propuesto a la Junta de Portavoces que entre 8 y 10 millones de esos fondos europeos se destinen a regenerar integralmente Porfirio Pascual. Ese barrio, junto con Casa Blanca, fue edificado a mediados del siglo 20 con materiales de escasa calidad para albergar a trabajadores del resto del país que llegaban a la ciudad atraídos por la industria del calzado. Y el gobierno municipal considera que con esta financiación europea es el momento de actuar para la rehabilitación de este barrio y espera tener el consenso político del resto de grupos de la oposición. El gobierno local, de hecho, ya se ha reunido con la Consellería de Vivienda para determinar cuáles son las ...actuaciones prioritarias y próximamente lo hará con los vecinos. Pues veremos, veremos si esas actuaciones prioritarias... ...pueden esperar a la tramitación de la llegada de esos fondos europeos. De momento, lo que ha conseguido el, el Ayuntamiento de los Next Generation... ...son para otros proyectos, por eh, el equipo de gobierno... ...lo anunció el viernes tras su junta... Eh, dice que están agilizando los trámites para recibir cuanto antes ese dinero. La Junta aprobó un plan de medidas antifraude para recibir las subvenciones y encargó a la empresa adjudicataria del Servicio del Transporte, a Agüesa, que redacte todos los documentos y proyectos necesarios para modificar la concesión de autobuses urbanos y dar cabida a los 4 millones de euros que se han concedido para comprar ocho autobuses eléctricos, crear una electrolinera y además transformar la gestión del servicio de pago del bus urbano. Todo esto no sólo cuenta nuestra compañera Marga García que fue quien cubrió la rueda de prensa de la junta de gobierno del pasado viernes. Muy buenos días Marga. Buenos días Ros. Elche recibirá de los fondos europeos una subvención de 4 millones de euros para mejorar el transporte colectivo. Con esta cantidad se quieren comprar nuevos autobuses eléctricos y construir una electrolinera para la recarga de estos vehículos. Pero también digitalizar el servicio del bus para que los usuarios puedan pagar con el móvil, además de remodelar algunas líneas, reestructurar otras e incluso poner en marcha un nuevo servicio a demanda en el polígono de Carrús. Precisamente la Junta Local de Gobierno aprobó este pasado viernes iniciar los trámites para gestionar estos 4 millones de euros y pedir a la empresa de autobuses la redacción detallada de estos proyectos. Con ello, se quiere modificar la concesión y dar cabida a esta inversión. Tras su paso por el Consejo Jurídico consultiu se aprobará de forma definitiva con el objetivo de que el 60% de las actuaciones se adjudiquen este año. Por cierto, que la Junta... También aprobó un plan de medidas antifraude que garantice más transparencia en el procedimiento. Pues también se han presentado a otras convocatorias para digitalizar el Ayuntamiento y para que la empresa IWES de Elche recupere los sistemas de riego de las zonas verdes de Elche y su palmeral. En cuanto al empleo, pues vamos a hablar del empleo porque lo hizo ayer el alcalde. Carlos González asegura que la implantación de la nueva reforma laboral ha duplicado los contratos indefinidos en Elche en esos dos primeros meses desde su entrada en vigor. En diciembre del pasado año se registraron 636 contratos fijos en el término municipal frente a los 1.285 del pasado mes de febrero del pasado año. El alcalde de Elche, Carlos González, destacó esta reforma está abriendo el camino al empleo de calidad y es una herramienta idónea para acabar con la temporalidad y la precariedad en el empleo. Además, nos ha comparado y ha señalado que en Elche este porcentaje es mayor que la media de la Comunidad Valenciana y de la provincia de Alicante. Quizá esto pone de manifiesto la alta precariedad que sufrimos en nuestro mercado laboral. Pero, en fin, escuchemos al alcalde dando su valoración positiva de este dato, del de los contratos indefinidos. Los contratos indefinidos se han duplicado en Elche desde la entrada en vigor de la reforma laboral y además la reducción de la temporalidad en nuestra ciudad está siendo incluso mayor que la media de la provincia de Alicante y de la comunidad valenciana por lo tanto estamos ante un dato positivo en sí mismo a la vez que esperanzador porque se espera que la tendencia se mantenga y que continúe aumentando la contratación indefinida a lo largo de los próximos meses En conclusión, la reforma laboral está surtiendo ya importantes efectos positivos para los trabajadores y trabajadoras de nuestra ciudad. Pues a finales del pasado mes de febrero, el número de parados en el Che ascendía a 22.123. Fue un mes donde el paro subió, aunque ligeramente, en pocas personas. El sector servicio fue el que peores cifras arrojó, fue el que más empleo destruyó, por lo que el Che cerró ...el mes de febrero con un paro total de esas 22.123 personas... ...lo que supone un 19% menos de parados que en febrero del pasado año... ...es decir, 5.182 desempleados menos que hace un año. Y en el capítulo de las críticas políticas por pues las declaraciones de Chimo Puig... ...sobre que ya ha compensado la deuda histórica reconocida con elche ...por la compra del suelo de la universidad de por 43 millones de euros... ...han tenido respuesta por parte de los grupos de la oposición... ...pero también del socio de gobierno del PSOE, de Compromís. Pablo Rupp aseguró el viernes que las afirmaciones de Put... ...son un insulto hacia la ciudadanía ilicitana... ...y que de nuevo la actitud pasiva de Carlos González... ...es un despropósito político de gran magnitud. Así lo dijo. Si el señor Putz afirma que con las inversiones se ha saldado la deuda... ...el señor Putz está diciendo que invirtiendo en sanidad o invirtiendo en educación, está saldado a una supuesta deuda histórica? Es decir, ¿está sosteniendo Puig con las afirmaciones de ayer que cumplir con su deber, que la autonomía cumpla con su deber, que es sufragar y mantener y pagar las inversiones sanitarias y las inversiones educativas, está cumpliendo una deuda que es, supuest que es supuestamente extraordinaria? Pues también a la portavoz del Compromís, Esther Díez, eh, lo que dijo Chimo Puig no le convence. Dice que el gobierno del Botánico está llevando a cabo un importante plan de inversiones en Elche, pero eso no le exime de su obligación de liquidar la deuda histórica que tiene con la ciudad, los 43 millones de euros que pagamos por los terrenos de la universidad. Así que pidió el viernes que se firme ese convenio de compensación para que el gobierno local decida en qué invertir Esa cantidad adeudada, la escuchamos. Des de Compromís volem que la Generalitat Valenciana signe el protocol per compensar a ells pels 43 milions d'euros de la Universitat Miguel Hernández. Cal recordar que es tracta d'un compromís del president de la Generalitat que volen que es materialitze en inversions transformadores per a ells i també la millora de serveis per als il·licitants i les il·licitanes. Y este fin de semana, a pesar de la lluvia, la Asociación de Moros y Cristianos pudo mantener sus actos del mid fester Menos mal, había ganas después de dos años sin ellos por la pandemia. Ayer domingo se entregaron los trofeos durante el encuentro festero que tuvo lugar en la Plaza del Raval. Los capitanes Moros y Cristiano, José Eugenio Najas y justo a la cita, así como el abanderado Esteban Canal, se estuvieron presentes en la entrega de estos trofeos, tras la cual se llevó a cabo el pasacalle hasta la Plaza del Congreso Eucarístico, donde se despidieron ya los cargos y de ...por concluido el Midtime... ...ahora preparados para las fiestas de agosto... ...el sábado los cargos de 2020... ...por fin se estrenaron en la Entraeta... ...que retransmitió tele en directo... ...y nos falta aún por conocer... ...a esos ganadores de los campeonatos... ...y concursos realizados... ...así que estos han sido los premiados... ...Valeria Pedraza... ...fue la ganadora del concurso de postales navideñas de 2021... ...la comparsa Benimerines ganó el campeonato de Sarangoyo... ...la comparsa de musulmanes almorávides, el de dominó... ...Manuela Pomares, el de Chinchón... ...la comparsa Las Huestes de Califa, el de Dardos... ...Ernesto Sempere de la comparsa Piratas... ...fue el ganador del campeonato de pesca Ricardo Álvarez... ...Álvaro Jorquera de la comparsa musulmanes almorávides... ...del bando Moro y Cristian Guijarro del bando cristiano... ...fueron premiados con el campeonato de fútbol y antes de finalizar nuestro relato recordamos que la pasada semana terminamos con una incidencia muy baja por kobe y los hospitales redujeron a la mitad los ingresados por kobe quedaban el viernes 18 personas y sólo dos en la uci unas cifras que amoros y cristianos les ha permitido recuperar su mitch einfester La Glorieta con Rosmary Alonso like Recárgate de energía en los Lion Days más electrizantes de Peugeot. Ahorra hasta 5000 € al renovar tu coche con ventajas únicas en toda la gama y descubre el nuevo e con hasta 280 km de autonomía. Del 1 al 15 de marzo, inscríbete en peugeot.es peó grupo marcos pasan 24 minutos de las 7 de la mañana y el elche no se mereció perder ayer Paco Gómez muy buenos días. Hola, buenos días. Partidazo el que se vivió ayer en un Martínez Valero lleno hasta la bandera. El Elche perdió 1-2, pero se las hizo pasar canutas al Fútbol Club Barcelona que se vio beneficiado de nuevo del arbitraje y del VAR. Los blaugranas ganaron gracias a un penalti muy discutido que supuestamente hizo Antonio Barragán sin embargo ni el árbitro ni el VAR se detuvieron a revisar dos penas máximas que el Elche pidió en el tramo final del partido sobre todo una mano muy clara de Jordi Alba con el brazo separado del cuerpo lo cierto es que el Elche Club de Fútbol no solo plantó cara y eh, tuteó al Fútbol Club Barcelona como diría luego en rueda de prensa el técnico catalán Xavi, el Elche hizo un partidazo, los blanquiverdes con las líneas muy juntas, presionaron bien al Barça y se adelantaron en el marcador gracias a un magnífico tanto de Fidel al borde del descanso. Era el minuto 43. Así se marchaba el conjunto ilicitano al descanso con ese 1-0 y con la sensación de que el conjunto de Francisco, con de nuevo con una apuesta valiente, se podía llevar la victoria o al menos algún punto. En el segundo tiempo el Barça apretó, fruto de de esta acción o en este caso de este empujón llegaría el gol de Ferran Torres para empatar el partido en el minuto 60. Justo en la acción posterior Peremilla tuvo la gran ocasión para poner por delante de nuevo al Elche, pero una gran intervención de Ter Stegen lo evitó y luego llegaron las jugadas polémicas en el 83, un penalti que el árbitro no vio, pero que el VAR sí si le hizo revisar y cambió su decisión. Memphis marcó el 2 a 1 en la recta final, en los últimos minutos Dos penaltis pidió la grada y también los jugadores del Elche, sobre todo uno muy claro, por mano que se ve meridianamente clara, de Jordi Alba. El árbitro no quiso verlo, el VAR no quiso revisarlo y vuelve a llover sobre mojado El Elche ahora con esta derrota y la victoria del Cádiz ve recortada su distancia con el descenso a cinco puntos. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Hablaremos de ello en la tertulia deportiva de este lunes a las 9 y 10 aproximadamente, también con Paco Gómez y con José Antonio González. Y ahora continuamos con la crónica meteorológica. Hoy sigue siendo actualidad porque continuamos en alerta. nos sabremos si nos tocará hoy también eh, lluvias intensas, localmente intensas. Eh, están previstas para este lunes 7 de marzo. Nos lo cuenta nuestro compañero Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelche, Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la Vaquería del Camp delche. De Bueno, buen día. El aire frío en altura sigue garantizando la inestabilidad atmosférica. Las precipitaciones más intensas se están localizando en el litoral norte de la provincia de Alicante. Durante esta madrugada, mucha nubosidad, precipitaciones débiles en nuestro territorio. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch, hemos recogido una cantidad en torno a 2,6 litros metro cuadrado. En buena parte de las pedanías ilicitanas, entre 1 casi 5 litros metro cuadrado de Temperaturas homogéneas mínimas que han rondado los 10 grados debido al efecto de la nubosidad hasta las horas centrales del día, abundante nubosidad, alguna precipitación de carácter débil, puntualmente podría llegar a ser moderada el viento flojo de nordeste, por la tarde seguirá llegando nubosidad, como mucho se podría escapar alguna gota con viento flojo de nordeste, las temperaturas máximas similares a las de ayer eh, van a rondar aquí en la ciudad los 13 grados, en buena parte del territorio no pasaremos de los 13-14 grados, mañana martes abundante nubosidad, ya no se Esperan precipitaciones, viento flojo de poniente, temperaturas en ligero ascenso eh, máximas en torno a los 16 grados mínimas eh, que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 9 grados. El miércoles tendremos una jornada con predominio cielos despejados y temperaturas en torno a los 17 grados, pero ya para el jueves y viernes abundante nubosidad sin precipitaciones y temperaturas que no pasarán de los 16 grados.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 Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche, teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Hemos llegado a las siete y media de la mañana. Antes de repasar las noticias, vamos a disfrutar de Fran Sinatra. Isn't it rich, are we a pair, me here at last on the ground, you in midair, send in the clown. is it bliss Don't you approve One who keeps tearing around One who can't move Where are the clowns Send in the clowns Just when I'd stopped opening doors Finally knowing the one that I wanted was yours Making my entrance again with my usual flair You're of my lines No one is there Don't you love a farce My fault I fear i thought that you'd want what i want sorry my dear but where are the clowns send in the clowns don't bother they're here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 ...haz una ruta por la historia del motor con AnticAuto... ...el Salón Internacional de Automóviles, Motocicletas y Recambio Antiguo y Clásico... ...los vehículos emblemáticos de las marcas históricas... ...colecciones de maquetas y miniaturas... ...recambios originales... ...las grandes joyas de la carretera en AnticAuto... ...el 12 y 13 de marzo en IFA. La Glorieta, con Rosmar y Alonso... I was running blind like silver lining in love of skies. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Cámara de Comercio, la Diputación y la consultora Galán Asociados han organizado para este mismo martes una mesa de diálogo y reflexión con el fin de analizar el estado actual del sector del calzado respecto a la implantación de los planes de igualdad, aclarar además cuestiones normativas e incluir en los beneficios para las empresas, así como concienciar a todos de la necesidad de seguir avanzando en este sentido. Pues bien, para conocer más detalles de esta situación, contamos con el moderador de esa mesa, el socio director de Galán Asociados, José Antonio Galán. Muy buenos días. Muy buenos días. Es un placer estar con vosotros. Eh, ¿Qué nos dicen los datos? Porque oímos que en los sindicatos parece que la brecha salarial en el sector del calzado sigue vigente. Eh, hay mujeres que cobran mucho menos que los hombres. ¿Esto significa que los planes de igualdad todavía no han comenzado a implantarse? ¿Cómo está la situación? Bueno, todavía hay mucho camino que recorrer. Efectivamente, la normativa pues, eh, exige una serie de, de obligaciones en cuanto a, a determinados tipos de empresas que tengan que adoptar esos planes de igualdad y se está avanzando, todavía hay mucho muchas cosas que hacer pero se está avanzando a, a la fecha actual únicamente es obligatorio para aquellas empresas que tienen más de 100 trabajadores, pero a partir del día 7 de marzo esa obligación ya será para todas aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores, es decir que ...poco a poco las exigencias se van a ampliando a muchas, más, a muchas más empresas. ¿Y qué dice la ley? Eh, que obliga la ley a que ninguna mujer... ...a igual trabajo que un hombre pueda cobrar menos? Efectivamente, ese es un poco la, el objetivo. El objetivo es establecer los planes de igualdad... ...para que no haya discriminación de género... ...y que todo el mundo tenga las mismas oportunidades... ...y las, y las mismas restricciones. Eh, ...independientemente de que sea un hombre o una mujer. Y en ese sentido, bueno, pues la norma exige eh, una auditoría retributiva... ...en la que, bueno, pues eh, se ve y se tiene que poner manifiesto... ...que no existen esas diferencias salariales eh, en cuanto a hombres y mujeres... ...y después también se exige lo que es el plan el plan propio de, de igualdad... ...en el que se establece una serie de no procedimientos... ...para que las compañías puedan eliminar las barreras que impiden dificulten en la igualdad eh, efectivamente entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. Y esos planes de igualdad que se tienen que implantar en esas empresas, y ¿qué, qué aportan, qué herramientas o qué beneficios aporta la trabajadora para precisamente eh, equipararse en igualdad al trabajador? Sí, eh, nosotros en, en la jornada eh, lo que vamos a explicar es, eh, digamos, todo el ámbito normativo y también, bueno, pues aquellas herramientas que tienen las empresas para poder llevarlo a cabo y que eh, la igualdad sea una realidad entre, entre hombres y, y mujeres. Entonces, bueno pues eh, independientemente de lo que exige la norma, lo que también queremos es explicar a las empresas las ventajas que tiene eh, digamos, eh, establecer una, una igualdad entre, entre hombres y, y mujeres, más allá de las obligaciones normativas, sino que concienciar al a las empresas y a los empresarios de que eh, este camino es, es bueno para, para todos uh -huh. y ese es un poco el objetivo de, de la jornada para ello bueno pues vamos a contar también en la jornada pues con, con eh, personas que nos van a aportar mucha luz al respecto y, y entre ellas pues estará Giuseppo, eh, Esperanza Navarro que que bueno Giuseppo como, como bien sabéis Eh, fue la primera empresa del sector del calzado en elaborar un plan de igualdad mucho antes de que fuera fuera exigible y goza sea, pues, pues con, digamos con una experiencia levia. También estará de Becal eh, en la que bueno, pues, eh, nos explicarán como superar las dificultades eh, de la fase de auditoría retributiva para quienes hagan eso, no con lo de Becal y también eh, estará en eh, Con nosotros eh de Integscope, va Silvia Nuñez. Eh, que, bueno, que que también intentará ayudarnos en todo en todo este en todo este que hay. Y para explicarnos un poco toda la normativa, las exigencias y pues un para para controlarlo, estará eh, con nosotros eh eh quien la labora eh, de Galán eh, y que, que, pues, que, ...que Alberto Navarro, que, que, que estará explicándolos todo todo todo lo que ellos conllevan. Alberto López Martínez es el que se encargará de, de explicar todo, todo el detalle de la normativa eh, Sicilia. Bien, pues eh, queda por decir dónde se va a celebrar esa Mesa de Igualdad y por 365. Eh. Eso es, la, la Mesa de Igualdad se va a celebrar este próximo martes... Eh, día día 8, el día de internación de, de la mujer, a las 1.30, en la Cámara de Comercios de, de, del Polígono de Torrellano, eh, aquí en ECHE. En Entonces, creo que es muy interesante porque ahí vamos todos a aprender de ya de experiencias eh, en esas implantaciones y de, de las dificultades que, que conlleva las implantaciones de, de los planes de igualdad que ya empiezan a ser exigibles para la mayor parte de las actividades Pues muchísimas gracias eh, por darnos más detalles de esta mesa por la igualdad Gracias Perfecto. Gracias a vosotros, un saludo, buen día Kika García Morey eh, como coordinadora del Club de Cámara de Alicante y del Servicio de Igualdad de 165 ¿Nos puedes decir por qué participáis en esta iniciativa de la mesa de la igualdad? Bueno, pues lo primero... Muy buenos muy buenos días, Rosa. Lo primero deciros que participamos en esta mesa de igualdad porque eh, Galán Asociado se puso en contacto con nosotros, nos dijo que sería muy interesante montar una, una, una, una mesa sectorial para hablar de, del tema de igualdad en el calzado. Nosotros eh, llevamos con la diputación de Alicante, llevamos un un proyecto de servicio de igualdad 365 donde realizamos actividades y este año hemos eh, optado por realizar mesas de igualdad por todas por todos los viveros de la Cámara de Comercio de Alicante. ¿Desde cuándo lleváis este servicio de igualdad 365? Pues mira, es muy es muy joven este servicio, es muy joven porque vamos a cumplir el día 8 de marzo fue el historieta de salida el año pasado y este año cumplimos nuestro primer año, estamos muy contentos de la repercusión que hemos tenido con este, con este servicio con el tema de la sensibilización estamos, bueno, la, la Diputación de Alicante la tenemos allá al lado con la magnífica Diputada de Igualdad y los técnicos de Diputación y vamos diseñando y vamos haciendo, o sea que ahí estamos ¿Las empresas están por la labor de, de implantar sus planes de igualdad? Eh, pues si no están, deberían de estar porque es una mejora, en el momento que, que tú eh, tienes que hacer algo, yo siempre digo que cuando es una obligación las cosas no nos salen bien, yo creo que tenemos que hablar desde el querer, el querer hacer algo por el bien de las personas que trabajan contigo, para que sus condiciones mejoren, yo creo que eso debería de estar en la mentalidad de todas las empresas, empresarios, trabajadores, trabajadoras, en de todos de todos, porque es un bien común para toda la empresa. Pues solo queda decir larga vida a ese servicio de igualdad de la Cámara de Comercio de Alicante. Muchísimas gracias. Pues nada, Rosa, muchísimas gracias a ti y nada, muy buenos días a todos y todas. La Glorieta con Rosmar y Alonso.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 La Glorieta, con Rosmari Alonso. Son las 8 menos cuarto de la mañana y desde las 7 de la mañana estamos contándoles las noticias eh, que recoge esta jornada de hoy lunes, 7 de marzo, una semana, la semana marcada por el Día Internacional de la Mujer, con numerosas actividades y esa manifestación que tendrá lugar mañana martes por la tarde y que retransmitiremos. ...en directo... ...pero ha habido otras actividades... ...sobre todo de en este fin de semana... ...que a pesar de la lluvia... ...pues se han podido celebrar... ...y en nuestro sumario de hoy... ...además destacamos... ...cómo Elche se ha volcado... ...para ayudar al pueblo ucraniano... ...que está siendo atacado de forma brutal... ...por el ejército ruso... ...Putin muestra al mundo... ...que su objetivo es acabar con la población civil... ...por los ataques... ...que se han intensificado... ...durante este fin de semana sobre las ciudades... ...más de 66.000 66 productos... ...kilos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 ...en España pudo salir... ...y también están llegando a Elche... ...las primeras familias de refugiados ucranianos... ...gracias a la solidaridad... ...que sigue demostrando este municipio... para aquí, ...con los que sufren... ...y también volvemos a estar hoy... ...hoy lunes en alerta amarilla... ...por lluvias que podrían ser localmente intensas... ...esperemos no volver a ser el lugar de España... ...donde más litros por metros cuadrados... ...dejaron las precipitaciones como ocurrió el pasado viernes... ...estaremos pendientes... ...por tanto... ...de las previsiones de nuestro hombre del tiempo... ...de Vicente Bordonado... ...y el descenso de contagios... ...lo hemos contado por COVID... ...ha permitido a la Asociación de Moros y Cristianos... ...recuperar sus actos del Mid-Chain-Fester... ...que se llevarán a cabo este fin de semana... ...a pesar de la lluvia... Eh, ...que se llevaron a cabo este fin de semana... ...hubo en Traeta el sábado por la tarde... ...en la que por fin... ...pudieron estrenarse los cargos festeros de 2020... ...el abanderado y los capitanes Moro y Cristiano... ...y además que el Elche lo retransmitió en directo... ...y hoy lunes el Partido Popular va a pedir... ...la convocatoria de un pleno extraordinario... ...habrá que esperar a la rueda de prensa... ...para saber el contenido de ese pleno... porque de esta petición... ...y Elps en la crónica de deportiva... ...pues Elps no mereció perder ayer... ...contra el club Barcelona... ...cayó derrotado por 1-2 y además con polémica. Hoy a las 9 y 10 analizaremos el partido en nuestra tertulia deportiva con Paco Gómez y José Antonio González. Y hoy a las 9 y media vamos a entrevistar al empresario el licitano Miguel Hernández, apodado el Marqués de Carrús. Se hizo a sí mismo, eh, pudo conseguir una fortuna que logró amasar en la década de los 70. Acaba de escribir sus memorias, donde relata cómo creó su imperio ...con todos los ahorros de sus padres y cómo perdió su fortuna... ...tras la ruptura con sus socios americanos... ...también hoy vamos a entrevistar al director del grupo Jerusalén... ...que lleva 38 años representando la pasión en Semana Santa... ...y veremos si podemos también contactar con algunas personas... ...empresarios eh, pues que han llevado a cabo... ...y están llevando a cabo iniciativas para rescatar a las personas que están huyendo de Ucrania. Eso será más tarde. Estos son los principales las principales noticias que les hemos contado desde las 7 de la mañana y que volveremos a contarla a contar este relato informativo a partir de las 8 de la mañana. Y ahora, lo que toca hoy 7 de marzo, lo que toca es ser feliz. Ya lo contaba así el grupo El Mago de Oz. banyada estar en banyada el sol la trai pelo Y si crees que en el olvido se anestesia un mal de amor, no hay peor remedio que la soledad. Deja entrar en tu alma una brisa que avente las dudas y alivie tu mal. Que la pena se muera de risa cuando un sueño morirá. que nos dejan nuestros sueños para encontrar el camino y no perdernos hacia la tierra.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 Hasta luego, bueno, pues la polémica está servida. Hablaremos de esos dos penaltis eh, que no pitaron a favor del Elche Club de Fútbol. Lo haremos en la tertulia deportiva de este lunes a partir de las 9 y 5, 9 y 10 de la mañana. Y nosotros ahora, cuando faltan cinco minutos para llegar a las 8 en punto, vamos con otra crónica también importante que vuelve a estar de actualidad. La previsión meteorológica siempre lo está, pero ahora más, por esa inestabilidad atmosférica que seguimos sufriendo. Vamos a alcanzar una máxima de 13 grados para hoy. Y para hoy también seguimos estando en alerta por lluvias que podrían ser localmente intensas. Veremos si nos toca o no librarnos de esas lluvias, porque ya tuvimos bastante el pasado viernes. Nos lo cuenta Vicente Bordonado. El tiempo, en Teleelch, en Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp del Elch.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 La Glorieta con Rosmaría Alonso Son las 8 en punto de la mañana y hoy volvemos a estar lo hemos escuchado en alerta amarilla ante la posibilidad de tener lluvias localmente intensas. Los cielos seguirán cubiertos, alcanzaremos una máxima de 13 grados y se esperan también lluvias moderadas y débiles durante todo el día y la tarde. y ...estaremos atentos a las previsiones de Vicente Bordonado... ...y es lunes 7 de marzo y comenzamos semana... ...y el titular sin duda es la solidaridad... ...que de nuevo ha demostrado este municipio... ...Elche ha sido ejemplar... ...no hemos mirado hacia otro lado... ...ante la llamada de socorro del pueblo ucraniano... ...Elche se ha movilizado para ayudar a los ucranianos... ...que están siendo arrasados de forma brutal...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 En Elche se ha triplicado esa ayuda que se espera enviar y esta ola de solidaridad tuvo palabras de agradecimiento por parte del alcalde Carlos González cuando visitó el sábado por la mañana el almacén logístico y comprobó cuántos kilos, cuántos miles de kilos de solidaridad pudimos dar aquí en Elche. Lo escuchamos.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 Fuimos testigos directos de esa solidaridad, de esa entrega, de esa alma altruista que tienen los ilícitanos e ilícitanas porque a diario venían y dejaban sus donaciones en nuestra caja que pusimos aquí en Telelix, que se convirtió en centro de recogida porque los puntos de recogida se ampliaron durante esos tres días en la ciudad. Y Ciar Martínez nos cuenta cómo vivió esa recogida en primera persona. ...pues a Teleelch que ha sido uno de esos puntos de recogida... Han traído alimentos no perecederos, productos de higiene personal, medicamentos o material sanitario como gasas. Incluso los ilicitanos han venido hasta aquí con chaquetas y con mantas. Teleelche ha sido uno de esos tantos puntos de recogida que ha albergado la ciudad en esta semana. La asociación Conciencia T impulsó la campaña de urgencia en Elche después de desatarse los ataques a Ucrania y tanto ha sido la respuesta del pueblo ilicitano que tuvieron que ampliar a siete puntos más de la ciudad y pedanías los lugares donde recoger los productos. De hecho, el sábado iba a marchar todo a la frontera de Ucrania y finalmente será el domingo cuando ONGs locales lo reciban y lo distribuyan. Desde la Asociación Conciencia T han agradecido la respuesta de los ilicitanos a esta campaña solidaria.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 Y continuamos con el relato informativo, lo hemos dicho al principio, seguimos en la alerta por lluvias que podrían ser localmente intensas, esperemos que no ocurra lo del pasado viernes, día en el que se recogieron más de 130 litros por metro cuadrado en algunos puntos de este municipio, como en el aeropuerto de la Altec que nos ha situado en todos los medios de comunicación nacionales por ser el lugar donde más litros por metro cuadrado cayeron de, de España. Unas lluvias que provocaron una veintena de salidas de bomberos por inundaciones de viviendas, bajos, corte de carreteras, caminos y de caminos por el desbordamiento de río y de barrancos, dejando atrapados algunos conductores. La previsión de hoy indica que las lluvias podrían ser localmente intensas y esperemos que esa lotería ya no nos toque precisamente las lluvias del viernes agravaron los socavones ya denunciados por los vecinos en la plaza del barrio Porfirio Pascual. Esta noticia nos la cuenta Yanire Perona. Muy buenos días.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 ...al gobierno local que arreglen con urgencia. Pues eh, gracias Yanire, vamos a escuchar precisamente a esta vecina... ...que denunciaba los socavones, Agustina Sánchez... Eh, ...y que pone de manifiesto pues la preocupación y el miedo de los vecinos... ...de ver que los agujeros en la plaza se están haciendo de su barrio... ...se están haciendo cada vez más grandes, la escuchamos. Una mañana a las seis de la mañana se sintió un ruido muy grande...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 ocupaciones prioritarias y próximamente lo hará con los vecinos. Pues eh, los fondos europeos Next Generation que ya se han concedido al Ayuntamiento de Elche son precisamente para otros proyectos, por eso el equipo de gobierno tras la reunión de su junta anunció que se están agilizando todos los trámites burocráticos que hay bastantes para poder recibirlos ya y poder ejecutar esos proyectos que nos cuenta nos los cuenta con detalle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 se adjudiquen este año. Por cierto, que la Junta también aprobó un plan de medidas antifraude que garantice más transparencia en el procedimiento. Pues además se han presentado a otras convocatorias para digitalizar el Ayuntamiento y para que la empresa Agües de Elche pueda recuperar los sistemas de riego de las zonas verdes de Elche y su palmeral. En cuanto al empleo, Vamos a hablar de ello porque el alcalde asegura que la implantación de la nueva reforma laboral ha duplicado los contratos indefinidos en Elche en los dos primeros meses desde su entrada en vigor. En diciembre del pasado año se registraron 636 contrataciones fijas en Elche frente a las 1.285 que se formalizaron durante el pasado mes de febrero. El alcalde Carlos González destaca que esta reforma está abriendo el camino al empleo de calidad y es una herramienta idónea para acabar con la temporalidad y la precariedad en el empleo. Además, nos ha comparado y ha señalado que en Elche este porcentaje es mayor que la media de la cuña valenciana y de la provincia también de Alicante, lo que pone de manifiesto quizá la alta precariedad que sufrimos en nuestro o que estábamos sufriendo en nuestro mercado laboral. Vamos a escuchar la valoración positiva del alcalde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 laboral está surtiendo ya importantes efectos positivos para los trabajadores y trabajadoras de nuestra ciudad. Pues precisamente a finales del pasado mes de febrero el número de parados en elche ascendía a 22.123. Fue un mes no, no muy bueno porque el paro subió, aunque ligeramente debido al sector de servicios, de, de servicios que no funcionan servicios no arrojó cifras positivas, por lo que Elche cerró con un paro, eso sí, y es por lo que lo ha comparado el alcalde y lo ha valorado, lo ha valorado positivamente con un paro pues mucho menor que el que tuvimos en febrero de 2021, un 19% menos de parados, es decir, 5.182 desempleados menos que hace un año. Y en el capítulo de las críticas políticas, pues tenemos que hablar de las declaraciones de Chimo Put sobre que ya ha compensado la deuda histórica reconocida con Elche por la compra de suelo de la universidad por valor de 43 millones de euros. Pues bien, esas declaraciones han tenido respuesta, tuvieron respuesta el pasado viernes por parte de la oposición del Partido Popular y del socio de gobierno de Compromís. ¿Qué dijo Pablo Ruz? Pues dijo que son un insulto hacia la ciudadanía y que, de nuevo, la actitud pasiva de Carlos González es un despropósito político de gran magnitud. Vamos a escuchar a Pablo Ruzko. Si el señor Puig afirma que con las inversiones se ha saldado la deuda, ¿el señor Puig está diciendo que, invirtiendo en sanidad o invirtiendo en educación, está saldado a una supuesta deuda histórica? Es decir... Está sosteniendo putsch con las afirmaciones de ayer que cumplir con su deber, que la autonomía cumpla con su deber que es sufragar y mantener y pagar las inversiones sanitarias y las inversiones educativas. ¿Está cumpliendo una deuda que se supuestamente es supuestamente extraordinaria? Pues compromis la portavoz de Ester 10 dice prácticamente lo mismo. No está de acuerdo con que el gobierno del Botánico que está llevando a cabo un importante plan de inversiones en Elche pues considere que eso ya compensa la deuda que tiene de 43 millones eh, para la ciudad de Elche por la compra que hicimos de los terrenos de la universidad. Y ha pedido, por tanto, que se firme ese convenio para compensar esta deuda deuda por parte del gobierno valenciano. Escuchamos a Esther Díaz.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 tras la cual se llevó a cabo el pasacalle hasta la plaza del Congreso Eucarístico, donde despidieron a los cargos y dieron por concluido el mid -time. Ahora les toca las fiestas de agosto. El sábado, por otro lado, los cargos de 2020 por fin pudieron estrenarse con la entraeta. Desfilaron por las calles del centro de la ciudad, una entraeta que retransmitió Teleelch en directo. Y nos falta ahora mmm, conocer a los ganadores de los campeonatos y concursos realizados por moros y cristianos. Pues bien, así que estos son los premiados. Comenzamos. Valeria Pedraza ganó el concurso de postales narideñas de 2021. La comparsa de Nimerines ganó el campeonato de Sarangoyo. La comparsa de musulmanes almoravides el de dominó. Manuela Pomares el de Chinchón. La comparsa Las Huestes del Califa, el de Dardos. Ernesto Sempere, de la comparsa Piratas, fue el ganador del Campeonato de Pesca Ricardo Álvarez. Y Álvaro Jorquera, de la comparsa Musulmanes Almoravides, del Bando Moro y Cristian Guijarro, del Bando Cristiano, eh, fueron los premiados en el Campeonato de Fútbol. Y antes de finalizar, recordamos que la pasada semana terminamos con una incidencia muy baja por covid Y los hospitales redujeron a la mitad los ingresados por COVID. Quedaban el viernes 18 personas hospitalizadas y solo dos en la UCI. Unas cifras que amoros y Cristianos les ha permitido recuperar ese Midtime Fester. La Glorieta, con Rosmar y Alonso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 bares para vivirlos estás escuchando la glorieta con rosmary alonso pasen pasan 20 minutos de las 8 de la mañana y antes de las crónicas deportivas y de nuestro eh, previsión meteorológica de vicente bordonado y también de para conectar con la sala de control de tráfico del ayuntamiento todo eso nos queda, y la lectura de los de eh, ...diarios eh, nacionales, los titulares de los eh, principales diarios nacionales... ...pues antes de todo ello, vamos a poder hacer un paréntesis... ...para alzarnos con la música de Rosana... ...y pues ser eh, felices, porque según Rosana... ...es gratis, ser feliz, qué fácil resulta. Ser feliz es gratis, ser feliz... Solamente tienes que sentir Que tu podrás soñar Y tus sueños serán realidad Agarra tú y ponte a soñar Guarda los buenos recuerdos para los malos momentos y escucha, apúntate a la vida a decir lo que sientes a sentir lo que vales a soñar lo que quieres y a que te sobra con tener lo que tienes Ser feliz es gratis Ser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 Ven a conocer las mejores instalaciones deportivas de Elche. Programas Les Mills, Fitboxing, entrenamiento funcional, cross training, zumba, amplia sala de cardio, gran sala de musculación, solarium con piscina, piscina climatizada, AquaGym, espalda sana, Cosmopolitan Elche. Deporte como estilo de vida. Llama e infórmate en el 965 43 70 73 o en info@cosmopolitanelche.es. Ocho y 26 minutos en de la mañana, tiempo para conocer eh, pues lo que el Elche Club de Fútbol pudo hacer ante el Barcelona, que fue mucho. Paco Gómez, buenos días. Hola, Arroz, buenos días. Eh, he dicho desde el principio que nos, nos merecíamos la victoria, el Elche merecía ganar hombre Al menos no mereció ¿Sí? perder. Si somos sinceros, yo creo que el Elche tuteó al Fútbol Club Barcelona, que no olvidemos que venía de golear a todos sus rivales en las últimas semanas. El Elche lo frenó en seco, incluso se adelantó en el marcador. Así se llegó al descanso con un gran gol de Fidel, con esas más de 30.000 personas en el Martínez Valero disfrutando de un gran partido. En el segundo tiempo, por cierto que el Barça apretó, pero ahí apareció la figura del santo, de Edgar Badía, para mantener al equipo. Hasta que, bueno, pues llegó el gol de Ferran en el minuto 60, empate a uno, el Elche tuvo el 2-1 a en dos ocasiones claras, una de Pere Milla que salvó Inestremis Ter Stegen en el portero del Barça y otra de Lucas Boye que por cierto ha sido, <coughs> perdón, preseleccionado para jugar con la selección de Argentina, lo que demuestra pues el jugadorazo que es. Y la polémica ayudó al, al Barça. El Barça uh -huh. necesitó del VAR para ganar el partido. En el minuto 83, unas supuestas manos eh, que el árbitro no vio dio córner, pero luego el VAR le invitó a que revisase las imágenes, cambió de opinión el colegiado y pitó penalti. Lo transformó Memphis Depay. Pero sin embargo no tuvo el mismo criterio en unas manos todavía más claras de Jordi Alba en el minuto 89. Se ve claramente la imagen como el jugador tiene el brazo eh, pues despegado del del de, cuerpo, del cuerpo eh, corta la trayectoria del balón. El árbitro no lo ve o no lo quiere ver, el VAR no lo ve o no lo quiere revisar y bueno pues imagínate la indignación de, de la grada. Incluso hubo otras manos reclamadas ya en el tiempo de descuento, tampoco se revisaron. Es curioso la facilidad que hay para pitarle penaltis a los grandes y no pitarle a favor del Elche. El Elche lleva un penalti a favor y ocho en contra, es el peor en esta estadística. El Barça, por ejemplo, lleva un 6-0, no le ha empatado ninguno a favor. Eh, perdón, no le ha empatado ninguno en contra y seis a favor El Elche, ocho en contra el que más y solo uno a favor. Bueno, llueve sobre mojado, sí. pero es una pena porque el Elche hizo partido, reflejaba el entrenador del Barça, Xavi, que el Xavi ha hecho un partidazo. ...y mereció cuanto menos puntuar... ...y además no, tuvió, no tuvo suerte en cuanto a los rivales directos... ...porque se ha cortado sí, eh, sí la ventaja que tenía el Elche... ...en cuanto a la zona de despenso... Eh, ...todo lo que se puede recortar se lo han recortado... ...estaba a ocho, ahora está a 5 ...le ha pegado un bocado ahí el Cádiz... ...el Cádiz ganó su partido... Uh -huh. ...y el Cádiz se acerca a la salvación... ...el Elche ve reducida considerablemente esa distancia... Y bueno, pues es, empieza la gente a ponerse nerviosa porque cada vez queda menos, los puntos cada vez son menos de distancia. Pero en fin, hay que confiar en este equipo porque lo de ayer es para salir orgulloso. Bueno, ten, tenemos muchos detalles que contar ah, sí del es. partidazo porque tú has empezado la crónica eh, pues mostrando esa fotografía que ya era hora, teníamos ganas de ver sí. todo el estadio lleno y aficionados se llenó sí totalmente y eso es bonito ¿eh? eso hay mucho que contar hay mucho que contar de ese partido lo haremos sobre las 9 y 5 9 y 10 de la mañana y antes de irte paco que eh, llevas la prensa supongo que el diario marca ha recogido la polémica del partido del elche contra el barça o no nada en, pe nada, ¿no? en pequeñito subidón el barça no falla en elche mal vale. eh, o sea que tampoco te crees que, que se recrean que se recrean demasiado pero no bueno. es normal es normal pintamos poco sí. eh, solo salimos eh, si en hubieras, las estadísticas de eh, que, que somos el lugar donde más eh, lluvia cayó el viernes y alguna desgracia más sí, a, si hubiera sido al revés y si, si hubiera sido que el elche gana por un penalti Eh, polémico ya te digo yo que estaríamos en, en portada Bien. pero en fin, eh, dicho así yo creo que la prensa nacional solo se fija en que el Barça ha ganado y poco más Claro, porque estará el rojo vivo en, en, la, en la Liga como se está disputando Bueno, el entre... Madrid está siendo en ese sentido muy superior, el Barça es cierto que ahora se está acerca, acercando está mm, escalando posiciones de ser el uh -huh. séptimo, ahora ya es el tercero uh -huh. pero lo tiene muy crudo para mm, recuperar la distancia al Real Madrid Bien, pues veremos veremos qué pasa con el Elche Club de Fútbol, en su próximo encuentro, de, de eso hablaremos a la, en la tercera hora del programa La Blurita. Gracias Paco. Ti, y ahora continuamos con la previsión meteorológica. De momento no llueve, ha llovido y hay previsión de lluvias moderadas, débiles e incluso podrían ser localmente fuertes. Nos lo cuenta nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado. Muy buenos días.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 ...y temperaturas que no pasarán de los 16 grados. Si tienes un problema de salud y buscas confianza... ...Hospital Universitario del Vinalopó... ...especialistas y servicios de referencia... ...corazón, maxilofacial, hemodinámica... ...medicina nuclear, torácica... ...y sin tener que desplazarte a Alicante... ...si quieres esperar la mitad que en otros centros públicos... ...puedes elegirnos... ...infórmate en el 965-72-1306... ...965-72-1306... ...Hospital Universitario del Vinalopó... ...contigo... Y vamos ahora, cuando son las ocho y treinta y tres de la mañana, con un consejo de iWest Delch. Después conectaremos con la sala de control de tráfico. En iWest Delch queremos estar cerca de ti. Con la modalidad de pago 12 gotas, cada mes pagas lo mismo y una vez al año realizamos una regularización.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 Bien, pues después de este consejo publicitario, ya conectamos con la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche. Allí nos espera Jesús Iniesta, como todos los días, de lunes a viernes, para que nos dé el parte de cómo están las eh, avenidas y calles principales de la ciudad. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Ros. Bien, ¿cómo es la circulación en el casco urbano? Pues, mira, comenzamos la mañana con tráfico denso en los accesos principales de la ciudad. ...como en la avenida Alicante, avenida Santa Pola, calle almansa ...avenida de Novelda, Ronda Oeste y avenida de Crevillente. Y como el día está como está, se aprecia un mayor aumento del tráfico... ...sobre todo en Filet de Fora, Francisco Vicente Rodríguez... ...en Victoria Ken en, y en Federico García Lorca. En el resto es fluido, pero en pocos minutos cambiará... ...y la circulación se hará más complicada en los puentes... ...y en las proximidades de los centros escolares por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, la calle Auxías Mar está cortada entre Francisco Tomás y Valiente y la Plaza de Barcelona durante toda la mañana por la instalación del mercadillo. Y, por último, recordar, recordar que con la calzada mojada hay que aumentar la distancia de seguridad, reducir la velocidad y extremar la precaución. Esto es todo desde la Sala de Contra el Tráfico del Ayuntamiento de Elche por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano, ...muy buenos días... ...muy buenos días Jesús, gracias... ...mañana volveremos con el parte diario... ...de cómo se encuentran nuestras vías principales... ...de la ciudad a estas horas de la mañana... ...ya saben que hay tráfico denso... ...en las principales avenidas... ...y que ese tráfico puede convertirse en eh, atascos... ...sobre todo a medida que vamos acercándonos... ...a la hora de entrada de los colegios... Eh, ...de la ciudad, del municipio... Y para, en cuanto a los conductores, lo único que tienen que saber es que el corte de calle que hay previsto para hoy es el de todos los lunes, el de la calle Ausia marc en Carrús por la colocación de ese mercadillo ambulante entre la avenida Francisco Tomás y Valiente y la plaza de Barcelona. Bien, ese será el tramo que va a permanecer cerrado al tráfico. Nosotros continuamos y lo hacemos con más información, pero eso será en unos segundos.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 Estás escuchando La Glorieta, con Rosemary Alonso. Son las 8 y 38 minutos de la mañana. Nosotros ahora vamos a repasar los titulares de los diarios de la prensa nacional más destacados. Casi todos todos coinciden en pues señalar que los civiles de Ucrania se han convertido en el objetivo de Vladimir Putin por... ...que se han intensificado los bombardeos... ...sobre la población civil... ...este pasado fin de semana... ...y las fotografías son... ...pues... Eh, ...son terribles, son trágicas... ...las que recogen en portada los diarios... Eh, ...de las víctimas civiles... ...que han sido... ...están siendo arrasadas... ...por el ejército ruso... ...en su huida de las ciudades bombardeadas... ...por eso... ...el país por ejemplo... ...recoge en su portada... El titular de Rusia se ensaña con los civiles, fracasa el segundo intento de alto el fuego para evacuar a la población atrapada en Mariupol. El ejército ruso redobla su ofensiva contra Kiev y bombardea con intensidad el suburbio de Irpin. Los refugiados son ya un millón y medio de personas según la ONU, el éxodo más rápido desde la Segunda Guerra Mundial recogen más noticias... ...la portada es... ...una de las víctimas del bombardeo de Irpín... ...abatida cuando trataba de huir... ...junto a su familia con una maleta... ...se ven los cuerpos de la familia tapados... ...y la maleta... ...con las pertenencias que pusieron en la maleta... ...para huir de esa ciudad de Irpín... Asedi ...asediada por las bombas rusas... ...el país también recoge... ...el que el envío de armas a Ucrania amplía la brecha entre PSOE y Podemos... ...a estas alturas nos toca ver que hay discrepancias entre el gobierno de la nación... ...cuando esa fotografía nos, nos hace temblar... ...nos hace temblar de ver cómo la población civil está siendo tan castigada en Ucrania... ...y también hay... ...para el país, el diario El País... ...espacio para un barómetro que acaban de publicar de marzo... ...una encuesta en la que dice que Vox se realizó esta encuesta... ...después de las elecciones autonómicas de Castilla y León... ...y dice que Vox es el único partido que crece y pisa... ...los talones al Partido Popular... ...algunos diarios publican las encuestas... ...en las que también se refleja el impacto que va a tener la crisis... ...esa guerra interna del Partido Popular... ...en la intención de voto del electorado... ABC, ABC también eh, tiene su titular, eh, lo dedica en portada a que la trama púnica resucita una década después donde comenzó. Hablan de corrupción. Un juzgado de Valdemoro investiga un intento de soborno de 30.000 euros que salpica al alcalde de Ciudadanos. Imputada una colaboradora de anticorrupción que ocultaba documentos a los fiscales. Esta es la portada principal, pero la imagen, la fotografía de ABC sigue siendo la de la misma que el país y de otros diarios, esa familia eh, fallecida eh, cuando intentaba escapar de las bombas de Irpin en esa ciudad ucraniana con la maleta en primer plano, sus pertenencias y ellos fallecidos. Esto es lo que recoge el ABC. ...con esa fotografía y titulan... ...Moscú bombardea a civiles a las puertas de Kiev... ...familias enteras son alcanzadas por los morteros rusos... ...en la única vía de escape que tienen... ...en su huida hacia la capital... ...el mundo recoge la misma fotografía de horror... ...de la familia masacrada... ...asesinada con sus maletas, con la maleta... ...eh, a salvo y dice... Lluvia de fuego contra civiles en las ciudades ucranianas. La artillería rusa bombardea ferrocarriles y carreteras para frenar la huida la huida de la población. El ataque ruso frena otra vez los corredores humanitarios y ya hay más de un millón y medio de desplazados. Crece la protesta contra Putin en el interior de Rusia mientras Estados Unidos estudia ceder cazas a Kiev. Podemos reta a Sánchez a que rompa la coalición, el PSOE es un partido de guerra. Eso es lo que le dice Podemos al PSOE. Velarra descalifica a su socio y Montero reafirma la negativa a enviar armas aunque peligre el gobierno. Así están, así están ahora los socios de el gobierno de Sánchez. También eh, titulan que la ONU alerta de la creciente tensión en los Balcanes. Y Hacienda, al final, en su portada, dedicando una noticia que Hacienda excluyó el régimen foral del informe sobre reforma tributaria. Esto es lo que recoge el mundo. Vamos con La Razón. La Razón también eh, publica la misma fotografía de la familia eh, fallecida que intentaba huir de Irpin y... ...titulan que Putin masacra a los civiles... ...la ofensiva se recrudece en las ciudades... ...e impide la evacuación de la población... ...y dedica su portada a la crisis del Partido Popular... ...a esa a ese impacto que puede tener en la intención de voto... ...publicando la misma encuesta que el resto de diarios... ...dice que la crisis del PP... ...permite que Sánchez vuelva a estar en cabeza... ...Podemos baja a los 25 de los 27 escaños... ...mientras que Vox sube... A los 69, a los 71. En cuanto a Podemos, redobla sus ataques al PSOE y que lo acusa de ser un partido de la guerra. El presidente del gobierno asegura que no ha faltado diplomacia, ha sobrado agresión. Eh, y Yone Belarra lo niega, la ministra de Podemos, y apuesta por la diplomacia de precisión. También dedican eh, a una entrevista a Rafael Fernández Valverde, vocal del Consejo General del Poder Judicial, que entre comillas la crítica al poder judicial no puede llegar al insulto o la descalificación. También a la brecha social se agranda, afirma este diario La Razón, los hogares más pobres han perdido un 27% de sus ingresos, recoge evidentemente la crisis en que nos en la que nos encontramos estos son los titulares de los principales diarios de la prensa nacional de este país la glorieta con rosmary alonso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 Sus actuaciones se han extendido ya fuera de Elche y llevan, pues, un palmarés con numerosos reconocimientos por el gran trabajo que ponen sobre el escenario. Hace unos días se presentó, precisamente, la programación de actuaciones para la Semana Santa de este año, de 2022. Hay ganas, en, ganas entre todos los actores y actrices que componen el Grupo Jerusalén de recuperar la la las actuaciones de la pasión. Pues bien, para hablar precisamente del inicio de las actuaciones de este grupo contamos con su presidente Víctor Meseguer. Muy buenos días Víctor. Hola, muy buenos días ¿qué tal? Las primeras actuaciones ya se han producido este fin de semana ¿qué os queda? Para, para la Semana Santa de abril Sí, estuvimos ya el sábado hemos estado en la parroquia de Frantón que es nuestro nuestro pistoletazo de salida, como, como tú has dicho, estos 38 años, eh, todos los años hemos comenzado por la parroquia de San Antón, y bueno, pues ya tenemos, un, empezaremos con un gran recorrido hasta llegar al Gran Teatro. <coughs> eh, estos dos años de pandemia eh, ha dado para mucho, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo lo habéis aprovechado? Porque no teníais pasión. ¿Qué habéis hecho en estos dos años? Pues... Uh, un tema interior del grupo, hemos intentado lógicamente cuando se ha podido pues estar un poquito ahí en contacto. El año pasado, como no se pudo, el año pasado como no se pudo realizar la pasión, lo que hicimos fue poner la película en, en los cines Odeon, la película que grabamos de eh, en la calle en, en todo el casco histórico de Elche del año 2015, eh, la pusimos por el fin de estar ahí presentes. Y en el año 2020 también se retransmitió la película por por, por diferentes eh, medios de, de televisión eh, incluso a nivel nacional hemos intentado no, no desconectar ¿eh? permanecer ahí en, en haciendo lo que lo que se pudiera hacer para para no dejar eh, no estar en, en blanco sin hacer nada y, y además pues para que la gente, las personas que, que normalmente nos están siguiendo pues ...pues siguiesen viendo la pasión. Supongo que esta iniciativa de grabar una película... ...no será la, la última película de vuestra trayectoria... ...porque estamos hablando de un grupo... ...que ha pisado escenarios tan destacados como el de Mérida. Sí, sí, sí, no. ya tenemos varias películas... Eh, ...tenemos una de Mérida, tenemos esta de la... ...la que te digo, de la plaza... ...de, de, de todo el casco histórico de Elche... ...y tenemos otra de gran Teatro, pero bueno... ...cada equis tiempo vamos haciendo diferentes películas... ...para ir actualizando actualizándolas, ¿no? Bien, pues ahora ustedes van a empezar... Eh, ...empezaron con San Antón en la parroquia, sí. como siempre... ...y ahora ¿qué, qué ciudades son las que van a pisar... Pues, mira, ...seguiréis el, estando en la provincia de Alicante... ...y en la región de Murcia... ...estaremos en Alicante, en Murcia y en Albacete, estaremos... ...mira, el día 12 vamos allí, al Teatro Victoria... El día 13 estaremos en, el, en la Universidad de, en de Alicante, en el paralinfo de la Universidad. El día 19 en Villa Juliosa, en el Teatro Auditorio. El día 20 aquí cerquita, en Cox, en el Auditorio de Cox. El 26 vamos a Avenidor, al Amfiteatro Óscar Esplá, que está en el Parque de la, la Higüera. El 13 estamos en Rojales, también cerquita, en el Teatro Municipal Capitón. ...el 9 de abril vamos a Alquería... una pedanía de Murcia... ...y el 10 eh, vamos a Habanilla... ...en el Auditorio Municipal... ...los días 15, 16 y 17... ...en el Gran Teatro, como siempre. Bien, eh, pues vamos a hablar de las representaciones... ...las que nos eh, uh -huh. gustan a nosotros... ...las que lleváis a cabo el 15, 16 y 17 de abril... ...en el Gran Teatro, sí. todas son con entradas... ...hay alguna con entrada libre... Como siempre, como siempre... ...la entrada del día 15 es libre viernes alto por la mañana, a las 11 de la mañana... ...y luego sábado y domingo pues será con un entrada donativo de 3 euros. ¿Esos 3 euros para qué van a servir? Pues esos 3 euros son para ir cubriendo gastos... ...y, y ir cubriendo necesidades que, que el grupo tiene, ¿no? Por ejemplo, este año hemos implantado también todo el protocolo COVID y independientemente de que bueno, podemos contado con, con el apoyo del ayuntamiento que nos ha conseguido mascarillas FFP2 y nos ha conseguido también mascarillas de, de las otras más normales, pero bueno, tenemos eh, nosotros a partir de, de del pasado día 5 en San Antón ya todos los componentes antes de las actuaciones se les realiza un una, un análisis con ...con el tema este de... Un antígenos de, ¿no? Un, un antígeno, antígeno uh -huh. efectivamente, un antígeno a todos los componentes que salen en la obra... ...para estar seguros de que de que no haya absolutamente ningún problema... ...y entonces también estamos llevando y vamos a llevar todo lo que corresponda... ...para intentar que, que podamos terminar perfectamente el día 17 sin ningún sobresalto. Pues bueno, no. se han incluido gastos que no están previstos, pero bueno... Eh, ...tendremos que hacerlo porque así es como se debe actuar. Bien, esto es en cuanto a las entradas, hablamos de los ensayos, ¿está todo preparado? Eh, ¿Dónde ensayáis el grupo de Jerusalén? Eh, ¿Estáis todos los que éramos? ¿Sois más? ¿Sois menos? Estamos todos los que éramos, lo que pasa es que los años van pasando y lamentablemente... <risa> ...algunos eh, ya los años se van notando, ¿no? Pero sí, sí, estamos gracias a Dios... ...no hemos tenido ninguna baja... ...por el tema del COVID... ...y y estamos los que éramos... ...y alguno más... Eh, ...ya los que aunque no puedan salir... ...en escena, bueno pues también... ...están las personas ahí detrás... Eh, ...trabajando y ayudando... Para, ...para permanecer en el grupo. ¿Esto de los papeles protagonistas... ...ocurre igual que el Misteri? Eh, ¿Tenéis... Eh, ...sustitutos suficientes... Eh, ...alternativas suficientes... ...para protagonizar los distintos papeles... ...o uno y eh, coge el papel protagonista y ya no lo suelta <risa> bueno sí, normalmente cuando coge uno papel protagonista lo tiene bastantes años pero pero siempre tenemos un, una reserva claro evidentemente todos los papeles todos los papeles que puedan ser de relevancia tanto los duplicados incluso hay alguno que está triplicado entonces bueno existe una persona que digamos es la, la titular ...del papel, pero pero hay otras personas que también se lo saben... ...porque bueno, no sabemos qué es lo que puede, lo que puede pasar... Uh -huh. eh, ...entonces pues evidentemente pues eh, eh, hay que echar mano... De, ...de otras personas que has estado enseñando con ellas... ...y, y bueno, que también tienen uh -huh. la ilusión de, de poderlo hacer. Y dime, ¿hay alguna novedad en la representación? Eh, ¿Habéis incluido alguna novedad, algún papel, algún, no, eh, algún trozo eh, musical... Lo, o, ...o sigue siendo eh, no, la representación...? Eh, Las reducciones como era, pero lo que sí que hemos hecho ha sí sido adaptar determinadas cosas al tema COVID, ¿no? Eh, van a observar posiblemente que los actores estarán más separados, que el pueblo está eh, mucho más repartido. Hay pequeños detalles eh, que quien nos haya visto otras veces pues verá que eh, que, son, que son diferentes. Y lo hemos hecho precisamente por todo esto por lo que estamos hablando, ¿no? Por, por el covid el pueblo lo hemos dividido en dos partes eh, se colocarán en diferentes lugares de, de donde eh, se realiza la representación y luego en escena pues hemos variado hemos hecho pequeños cambios con el fin de evitar eh, demasiados contactos directos entre entre las personas aunque te digo que todo llevarán la prueba de antígenos pero pero bueno eh, para llamar para ser precavidos. Bueno, pues, Víctor, para terminar, ¿no sabes las ganas que tenía de haber de hacerte, de que llegase este momento de hacerte esta entrevista? Por fin la pasión se representa en el Che por parte del Grupo Jerusalén. Gracias, Víctor. Muchísimas gracias a vosotros, que siempre estáis ahí. Muchas gracias. Las últimas noticias de la ciudad te las contamos de lunes a viernes en el informativo de la una de la tarde con Marga García. Tele-Elx, ràdio Marca. Nos gusta Elx. Ja pots trobar a Elx el contenidor del psicotel residus. Recicla els teus cartutxos d'impressora, bombetes LED i de baix consum. Piles i bateries, acumuladors, psicotets electrodomèstics, CDs i DVDs. Localitza el teu mini més pròxim. Es veuràs situats a Carrús, Mercat Central, Passeig Germanies, Centre de Congressos i Plaça Castella. Minipunt.net a Elx. Més a prop, més fàcil. És un missatge de UT Elx i Ajuntament d'Elx.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 Quedan tres minutos para llegar a las nueve en punto de la mañana y es tiempo para dedicar esta canción al pueblo de Elche por todo lo que nos da. es que tú me das es mucho más de lo que pido. Lo, lo mejor que me ha dado la vida por todo que recibí estar aquí vale la pena gracias a esta hermosa canción de jarabe de palo hemos comenzado esta tercera hora del programa la glorieta para contarles lo que venimos ya diciéndoles desde las 7 de la mañana y es que elche se ha movilizado se ha volcado para ayudar a los ucranianos que están siendo arrasados de forma brutal por el ejército ruso elche ha dado mucha solidaridad los 66.000 kilos de productos de ayuda humanitaria recogidos en esta ciudad durante tres días fueron transportados el sábado por la empresa Cronofrío hasta el almacén logístico en Ciudad de la Luz, una de las sedes que la Generalitat va a utilizar para coordinar de la mano del gobierno ucraniano y del gobierno polaco el envío de las donaciones efectuadas en toda la comunidad valenciana. Las entregas se harán por los corredores verdes y se van a distribuir todo ese material en Ucrania. Al final, en el che se ha triplicado esa ayuda que se esperaba enviar y esta ola de solidaridad ha tenido palabras de agradecimiento por parte del alcalde y nosotros aquí en Teleel también fuimos, fuimos testigos de primera mano de cómo ustedes se volcaron con el pueblo ucraniano. Nos lo cuenta nuestra compañera Iziar Martínez, que estuvo cubriendo la noticia.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 Y lo hemos dicho al principio, seguimos en alerta por lluvias que podrían ser localmente intensas. De momento estas precipitaciones, eh, las que han caído esta madrugada, han sido moderadas y para la tarde podrían ser débiles. Los 130 litros por metro cuadrado que recogimos el viernes en el aeropuerto del Alte... ...pues nos ha situado en todos los medios de comunicación nacionales... ...por ser el lugar elche donde más litros por metro cuadrado cayeron el pasado viernes en España. Unas lluvias que provocaron una veintena de salidas de los bomberos... ...por inundaciones de viviendas bajos, corte de carreteras y caminos... ...por el desbordamiento no sólo del Vinalopó sino de los barrancos... ...dejando atrapados algunos conductores...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 ...al gobierno local que arreglen con urgencia. Gracias Yanire, pues vamos a escuchar a Agustina Sánchez... ...para comprobar la preocupación de los vecinos... ...del barrio Porfirio Pascual... ...por esos agujeros que cada vez se hacen más grandes. Una mañana a las seis de la mañana se sintió un ruido muy grande... ...y cuando miró el vecino eh, se había hecho un agujero... ...y la farola había ido para adentro... ...y luego se hizo otro un poquito más para acá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 Pues el viernes el alcalde propuso a la Junta de Portavoces pedir una parte de los fondos europeos Next Generation para regenerar precisamente el barrio de Porfirio Pascual. De momento los fondos europeos que se han conseguido son para otros proyectos, por lo que el equipo de gobierno anunció el viernes tras su junta, su reunión, que están agilizando los trámites para recibir cuanto antes este dinero. Marga García nos cuenta para para qué son.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 Se aprobará de forma definitiva con el objetivo de que el 60% de las actuaciones se adjudiquen este año. Por cierto, que la Junta también aprobó un plan de medidas antifraude que garantice más transparencia en el procedimiento. Gracias, Marga. Además, se eh, han presentado a otras convocatorias para digitalizar el Ayuntamiento y para utilizar esos fondos eh, con la empresa IWES delche de con el fin de recuperar los sistemas de riego de las zonas verdes de Elche y de su palmeral.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 laboral ...está surtiendo ya importantes efectos positivos para los trabajadores y trabajadoras de nuestra ciudad. Sí, pero el mes de febrero no ha sido tan positivo para el empleo porque fue el mes donde el paro no bajó... ...sino que subió, aunque ligeramente y por culpa del sector servicios...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 Y seguimos con más noticias porque este fin de semana, y a pesar de la lluvia, la Asociación de Moros y Cristianos pudo mantener sus actos del mid Fester. Había ganas después de dos años sin ellos por la pandemia. Ayer domingo se entregaron los trofeos durante el encuentro festero que tuvo lugar en la Plaza del Raval. Los capitanes Moro y Cristiano, José Eugenio Najas y Justo Alacid, así como el abandonado Esteban Canalets, estuvieron presentes en la entrega de estos trofeos, tras la cual se llevó a cabo el pasacalle hasta la plaza del Congreso Eucarístico, donde dieron por concluido el mid -time. Ahora se preparan para las fiestas de agosto. Y el sábado, los cargos de 2020 por fin pudieron estrenarse con la entraeta, con ese desfile de las comparsas y filas de moros y cristianos por las principales calles de la ciudad, del centro de la ciudad. Un desfile, una entraeta, que retransmitió Teleelch en directo. Y antes de finalizar este relato, recordamos que la pasada semana terminamos con una incidencia muy baja por COVID. Los hospitales redujeron además a la mitad los ingresados por COVID. Quedaban el viernes 18 personas hospitalizadas y solo dos en la UCI, en las camas de críticos. Unas cifras que a Moros y Cristianos les ha permitido recuperar su Mitch Einfester en ese primer fin de semana del mes de marzo.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 Pues estábamos esperando a esto, a que Rafael dijera escándalo, porque es así como lo ha definido José Antonio González. Muy buenos días. Muy buenos días, Ro. Así lo has definido el partido de ayer contra el Barça. Sí, porque una jornada más el Elche no tuvo suerte, por decirlo de forma suave, con el colectivo arbitral. En este caso con el VAR, ahora hablaremos de ello. Paco... Muy bien definido. Buenos días. El escándalo, buenos días. Sí, la verdad es que ya empieza a a rozar lo vergonzoso, ¿no? Lo que le está pasando al Elche Club de Fútbol. Llueve sobre mojado y ayer el Barça necesitó la ayuda del Bar eh, para ganarle al Elche Club de Fútbol. Bueno, yo no sé lo que le está pasando al Elche Club de Fútbol, pero lo que sí sé es lo que me está pasando a mí. ¿Qué te está pasando? ¿Cuándo, cuándo es penalti? <coughs> ¿Eh? ¿Qué qué es penalti? No me sobre, lo podéis explicar. Sobre todo centrado en las manos. Eh, nadie lo sabe. Ah, nadie vale, lo sabe. bien. Ahora mismo no soy una, la única ignorante. Sí, ahora mismo eh, hay, una ignorante. hay una confusión total en qué manos son penalti y qué manos no son. Qué manos se revisan y qué manos no se revisan. Normalmente, si las manos son a favor del Barça o del Madrid, se revisan más que uh -huh. si son a favor del Elche o del Cádiz o del Granada... Eh, hay una vara de medir que nadie entiende Pero eso es cierto, o lo decís vosotros porque ya os quejáis y sois bueno, del Elche Bueno, solo hay que mirar la balanza El Elche eh, le han pitado 8 penaltis en contra, al Barça 0 en contra Vale, yo entiendo que el Barça ataca más y tiene más posibilidad de que le piten penaltis Pero hombre, que al Elche le hayan pitado un solo penalti Cuando eh, le han podido pitar 6 o 7 a lo largo de la liga mmm, Cuanto menos llama la sospecha ¿Y es el único en la liga? El, ¿El único, único, que... el único eh, equipo de fútbol que eh, está siendo castigado por no, el VAR? Es ¿Por, que... esas, por no. esos penaltis que se revisan cuando mm, el árbitro no los no, ve? No. A ver, en todos los eh, campos cuecen abas, pero normalmente cuecen más abas en los campos de equipos modestos. Lo que no puede ser es que se haya invertido tanto dinero en tecnología del VAR que es para impartir justicia y tengamos más dudas que, cuanto, que antes de que eh, se pusiera el VAR. O sea, ahora mismo nosotros antes del VAR sabíamos cuándo una mano voluntaria era penalti, Cuando era involuntaria no era penalti, era así de sencillo, no uh -huh. <coughs> había polémica, pero ahora cuando una mano eh, cuando un balón le pega una mano es una moneda al aire, es una lotería, no sabemos si el árbitro lo va a ver o no. Si no lo ha visto se supone que está el VAR para ayudarle, porque el VAR entra en las manos de Antonio Barragán, supuestamente manos Eh, y supuestamente voluntarias, y no entra a revisar en las manos de Jordi Alba, que tiene el brazo despegado y corta la trayectoria del balón. Nadie lo entiende. Para mí es una injusticia. Si fueron si fue penalti el primero, tuvo que ser el segundo. Así de claro. Bueno, pues no vamos a hablar de la, tecno, de la tecnología ni del VAR, vamos a hablar del buen juego, José Antonio. Pues, el Elche eh, sí. jugó bien, el Barça jugó bien, fueron eh, fue un encuentro eh, a la altura... De, ...de las circunstancias, de el llenazo que registró el Estadio Martínez Valero... Sí, ...fue el encuentro que mereció la afición. Más de 30.000 espectadores se dieron cita ayer en el Martínez Valero... ...para disfrutar del partido y fue un encuentro muy divertido... ...el Elche eh, hizo un buen juego, jugó bien, eh, hizo lo que tenía que hacer... ...el planteamiento de Francisco, eh, pues siendo un equipo muy ordenado... ...muy intenso, defendiendo la mayor parte del tiempo en campo propio eh, le salió bien y le permitió llegar con vida al tramo final del encuentro. Es verdad que en la primera media hora de juego, eh, con el paso de los minutos, sobre todo el Fútbol Club Barcelona de Xavi era el que dominaba el juego a través de la posesión eh, tuvo alguna oportunidad clara en esa primera parte, que si no llega a ser por Edgar Badía que hizo un partidazo, sobre todo en la segunda mitad, y por Diego González que sacó en la línea un remate de Frenkie de Jong, el Elche podría haberse marchado al descanso perdido ...pero sin embargo, eh, tuvo una buena recta final de la primera mitad... ...consiguió adelantarse en el marcador con un gol de Fidel... ...aprovechando un mal despeje de Pedri en el centro del campo... Uh -huh. ...y el Elche se marchó al descanso dando la sorpresa con con ese 1-0... ...incluso eh, podría haber marcado algún gol más... ...porque Tete Morente tuvo otra ocasión muy clara con 0-0... ...en la segunda parte es verdad que el Barça salió a por todas... ...el Elche se defendía... ...el equipo visitante acaba encontrando el tanto del empate... ...en una jugada desafortunada... ...un pequeño desajuste defensivo ahí... ...en la zaga ilicitana... ...lo termina aprovechando muy bien Ferran Torres... ...que solo tuvo que empujarla... ...y a partir de ahí pues eh, muchos minutos por delante con el 1-1 en el marcador... ...el Elche eh, con ese 1-1 tuvo una ocasión clarísima también de Peremilla... ...es verdad mm. que Edgar Badía salvó a los suyos... ...sobre todo en un remate a Bocajarro de Ferran... ...y en los últimos 10 minutos de partido... ...fue cuando llegaron las grandes jugadas polémicas del partido ¿no?... ...sobre todo ese penalti que le permitió al Barça adelantarse en el marcador... ...es verdad que la pelota golpea en la mano de Barragán... Pero ahí, bueno, el colegiado en un primer momento no decidió señalar pena máxima uh -huh. y después al ser avisado por Ricardo Esdeburgo echea que es el árbitro de la Sala Bor, eh, sí la miró en el monitor uh -huh. y acabó pitándolo. Pero es cierto que... Parece que no se revisó previamente una mano antes del jugador neerlandés, que eso no lo hemos comentado, ¿no? Uh -huh. Se adelantó ahí el Barça y ya pues en la recta final del partido tuvo también esa esa mano Jordi Alba uh -huh. en el área y esa ni siquiera se revisó, ¿no? Pero lo que llama la atención es eso, que cuando son jugadas dudosas a favor del Elche, yeah. eh, no se revisan. Eh, en lo fuera de juego lo vemos cada jornada. Cuando hay un poquito de dudas, al equipo contrario se le deja terminar la jugada uh -huh. y, sin embargo, al Elche enseguida le pitan fuera de juego. Vale, ¿no? son es, cosas... es nuestra queja amarga de casi todos los partidos. Esperemos no tener más, Paco. Pero eh, eh, a nosotros no nos altera mucho, pero esto... A Bien. los jugadores en el terreno ¿qué, eh, ¿Qué consecuencias tuvo? todo Toda esta polémica Nerviosismo, expulsiones Fue expulsado Pastore eh, Porque por esa jugada de Jordi Alba Pero Pastore salió al terreno no, de juego no, en, el en el banquillo, banquillo ¿no? Estaba en el banquillo <risas> Y fue expulsado con Roja directa ¿Qué supone? Bueno, lo primero que supone Yo he revisado ahora la lista De las decisiones Que han perjudicado, no todas Sino las que de verdad han perjudicado Al El Celax, que desde mi punto de vista ...le han perjudicado, hay 11 decisiones en 11 partidos distintos... ...estamos hablando de que en 27 partidos, en 11, te perjudican... ...son muchos puntos los que han volado, entonces, ¿esto qué significa? Primero que el equipo a estas alturas debería estar salvado... ...debería llevar esos 6 o 7 puntos más para estar salvado... ...significa nervios porque ya te vas acercando a la zona de descenso... ...estabas hace una semana y media a 9 puntos y ahora estás a 5... Entonces, significa que los futbolistas y el entrenador eh, Saben que no hay la misma vara de medir Por parte del colectivo arbitral Sea el árbitro y sea la sala salabor eh, Con los equipos pequeños Y en este caso el Elche Club de Fútbol Entonces, todo eso crea un caldo de cultivo En el que en los partidos hay nervios Hay urgencias Y eso no debería pasar con un equipo que ha hecho méritos suficientes Como para llevar más puntos Pero por eso digo que lo de las decisiones arbitrales Y, y no solo es el Elche Ves otros partidos Y dices, ¿por qué esta mano sí se revisa y esta no? ¿Por qué la de Jordi Alba no se revisa y la otra sí? O sea, si tuviéramos un criterio claro, si tuvieran un criterio claro los árbitros y, y el VAR, todos estaríamos más tranquilos. Vale, sí, todas este tipo de manos se revisan, todo este tipo de manos no se revisan. Pero no, la misma unas veces se revisa y otras no. ¿Por qué? No lo entiendo. El árbitro puede fallar, es humano. El humano a veces no uh -huh. se da cuenta de la jugada. Pero, Pero para eso está la no. tecnología. Claro. Que tienes 27 cámaras, 4 tíos viendo las cámaras y tiempo vale. para verlas. ¿Y de qué, a quién compete cambiar cambiar los criterios para la entrada en juego del VAR? Porque el problema está en el VAR. No en, está... en el uso que se está haciendo del VAR. Que a veces se usa y a veces no. Mira, eh, al principio, cuando entró el VAR, Toda, el 95% de las manos fueran voluntarias o no, se revisaban y acababa dándose penalti. La gente se quejó de que se paraba mucho el juego con tanta revisión y todo lo contrario. Ya el VAR prácticamente no entraba hasta que eh, jugó el Elche. Se tiraron 100 partidos sin revisar, 100 partidos sin mirar una sola jugada. Hasta que el día, creo que fue el del Granada, ¿no, José Antonio? Eh, uh -huh. Llevaban, o oh, sí, el día del Granada, sí. llevaban dos meses sin revisar una jugada, marca gol. Guido Carrillo, qué casualidad, el VAR entra después de dos meses a revisar esa jugada. porque contra el Elche? Por Dios. Bueno, pues ahora estamos un poco en el limbo, ya ni es tanto ni es tan calvo. Ahora es una indefinición total. Yo ahora no sé cuál es la mano que se tiene que revisar y cuál no, pero si es que es mucho más sencillo. La mano que es voluntaria, que hay voluntariedad de jugarla, de cortar la jugada, se es penalti. Y si el árbitro no la ve, se revisa y se le avisa al árbitro, oye, esto tío es penalti, míralo. La mano que es involuntaria, que el jugador no ha hecho ademán, de, pues no debe ser penalti. Excepto la que a lo mejor esté, eh, sí, muy despegada, no tenga voluntariedad, pero está muy despegada y corta la trayectoria del balón como la de ayer de Jordi Alba. Esa también entiendo que aunque no quieras tener voluntariedad, la tienes despegada. Ahora, lo de ayer de Barragán, el penalti que le da la victoria al Barça. Barragán va con el cuerpo natural, lo que no puedes cortarse las manos, no, no son no son pingüinos, son son personas. Entonces, Barragán en una jugada en la que no hay peligro de gol ninguno, va con Memphis Depay y pe le pega un rebote en, en la en la pierna y el rebote le va al brazo y le da en el brazo, claro que en el brazo, pero no hay intención ninguna de jugarla. El árbitro entiende que no. ¿Por qué si entiende que no luego sí hace caso al VAR? Y en la de Jordi Alba, el VAR le dice, "Oye, revisamos la jugada" y él otro dice, "No, no, esto lo dijo luego Francisco. Dice, "No no hace falta. Eh, yo lo he visto claro que no que no es que no es penalti." O sea, ¿por qué tienes tan claro unas cosas y otras no? ¿Porque el escudo del Barça pesa vale. más? Eso es lo o que sea. es una eso es lo que te indigna y lo que hace que, bueno, pues a uno le saquen roja, el otro proteste, etcétera, etcétera. O sea que los entrenadores <risa> hablaron después en rueda de prensa. Sí, sí, sí. Vale, pues sí. vamos a ello. ¿Qué dijo primero Xavi? Bueno, a Xavi no se le preguntó... Solo le preguntaron los medios de catalanes. Solo ah. le podían preguntar los medios catalanes. Y ninguno... ¿Vosotros no? No. ¿Por qué? Porque está pactado así. Porque hay muchos medios catalanes ah. y las ruedas de prensa se harían infinitas. Ya. Y entonces ya. Eh, a Xavi nadie le preguntó por ninguna jugada polémica. Vale. Mm. Bueno, pues ¿qué dijo Xavi? No, Xavi Francisco. no dijo nada. No, no, eh, no Xavi, de, de, del, del, ya no de las ah, polémicas, vale, vale. sino de, del Elche. Supongo que diría, qué sí. bien, qué buenos somos, sí, ya que se hizo. llevó tres puntos. Xavi <ríe> dijo que, que no entendía cómo iba perdiendo ese partido porque veía a su equipo superior, eh, puso en valor el buen encuentro que hizo el Elche, el buen partido que hizo Edgar Badía, pero sí que insistió en que... Visto lo visto, su equipo tendría que haber ganado por más goles de, de diferencia. Cree que la victoria es muy justa, pero sí sí que puso en valor el, el buen trabajo del Elche. Y después Francisco, nosotros lo titulamos en teleelche.es, el compañero Adrián Egea. Eh, con la siguiente cita, me gustaría que el VAR revisara también otras jugadas Un Francisco pues que lamentó la derrota contra el Barça Pero que eh, elogió la actuación de sus jugadores Y que sobre todo puso en valor también pues el apoyo de la afición Porque llegó a decir que nos han ayudado a llegar con opciones a final del partido eh, Bueno, estaba un poco contrariado Y hay que deciros que en el final del partido tuvieron una pequeña discusión ¿Ah, sí? Xavi Francisco Sí, porque nada prácticamente ya en el tramo final del encuentro Jordi Alba eh, en los últimos minutos parece que estaba fingiendo una posible lesión para perder el tiempo echó la pelota fuera el Fúbol club Barcelona y el elche no la devolvió aprovechó el saque de banda para terminar jugada y buscar el empate Xavi se lo recriminó al banquillo del elche y francisco eh, pues eh, le decía que, que lo dijo después en rueda de prensa que que él es deportivo pero que no es tonto y que si estaba fingiendo Jordi Alba que no que no iban a devolver la pelota Hombre, fíjate el ...lo que le costó al Barça ganarle al Elche... ...un Barça que venía de marcar de 4 en 4 a los rivales... Uh -huh. eh, ...que tuvo que perder tiempo para ganarle al Elche... ...o sea, uh -huh. en el minuto 92 fingiendo una falta... Eh, ...todo un Barça, que es un equipo que golea... ...a los equipos que coge por delante... Eh, ...lo que demuestra el buen partido que hizo el Elche... ...que murió en el área del Barça... ...o sea, el Barça terminó pidiendo el tiempo... ...y terminó fingiendo alguna acción para perder tiempo, ¿no? Xavi lo dijo, dijo, el Elche ha hecho un partidazo también dijo lo que acaba de comentar José Antonio que debieron ganar por mucho más bueno, Xavi habla para la afición del Barça y es normal que diga claro, estas cosas claro eh, de todas formas es verdad que hubo eh, palabras o discusión entre los entrenadores, hubo que también entre los jugadores, pero eh, el vestuario luego todo esto hay que olvidarlo sí, sí, hay que hay que saber canalizarlo, eh, Pérez Milla ponía nada más terminar el partido lo que indica la rabia y la impotencia no es normal que un futbolista antes de ducharse ponga un tweet como Pere Milla que Ah, sí, lo puso. Sí, sí, uh -huh. Pere Milla puso un tweet que ponía mano natural. Eh, como diciendo, tela marinera refiriéndose, Y poniendo la foto de Jordi Alba como el balón le impacta con el brazo separado ¿no? Y ponía, el que no llora no mama sí. Un tuit que se ha hecho súper viral Que ha tenido miles de retweets De me gustas, que incluso a nivel nacional Se comentó eh, bueno Cuando un futbolista como Pere Emilla Que suele ser una persona mm, porque no se mete en, en líos Antes de ducharse pone ese tuit demuestra eh, el enfado la impotencia que hay porque insisto llueve sobre mojado si fuera la primera vez dice bueno es el Barça vale pero es que insisto ya van 11 veces que el Elche ha sido perjudicado entonces claro es que son muchos puntos los que han volado y el Elche podía estar perfectamente salvado ya y que me contáis de la ovación hubo ovación al Elche club de fútbol con el con la afición llenando el estadio hubo ovación al final del partido Ros, eso nos lo contará Paco mejor que estuvo allí lo ¿Ah, sí? vivió y uh. me gustó mucho también el aroma silicitano la verdad es que se, se, me, pusiera, se me puso el vello de punta Paco ¿eh? sí. o sea un momento esperadísimo es espectacular, ya desde hora y media antes, eh, miles de personas recibiendo el autobús del Elche, hay que decir que la duda que tenía Francisco de si sí, iban a ser más los culés que los circitanos animando eh, se disiparon las dudas en el recibimiento de los autobuses yo estuve allí viéndolo cuando llegó el autobús del Barça eran todo pitos cuando llegó el del Elche eh, fue un clamor, ¿no? entonces eso ya lo hace emocionante el futbolista y ya se va contagiando el aroma siicitano fue un momento mágico porque hacía muchos años que no escuchábamos a, a 30.000 personas eh, cantar el aroma <coughs> el aroma siicitanos con las bufandas al viento en fin la verdad es que muy emocionante y luego durante el partido sobre todo gritos de elche elche de Barça Barça muy poquito solo cuando marcó el el Barça pues uh -huh. se notó quién era del Barça y quién no, yeah. pero eh, muy bien la afición del Elche sí. que luego despidió al equipo con una sonora ovación Qué bonito, y, y vamos a destacar los jugadores del leche ¿con cuál os quedáis? ¿Con Edgar Padilla sí. por lo que habéis dicho de un paradón que tuvo? Bueno, tuvo 3 o es El eh, mejor portero de la liga Pues hombre, yo creo que en relación eh, paradas, trabajo, calidad, yo creo que sí Porque es un portero que, eh, yo siempre lo he dicho, lo calificamos hace unos años del santo Porque sabe eh, aparecer en los momentos clave y sostener al equipo cuando peor lo está pasando mm. Y ayer cuando peor lo pasaba sacó dos pies, una mano, tuvo tres tres o cuatro paradas sensacionales no Entonces yo creo que Edgar Badía, Fidel también estuvo francamente bien, Enzo Rocco peremilla que, que no para, que contagia, que, que uh -huh. es, es un, un todo camino, es un 4x4. Eh, eh, el, el equipo en general estuvo muy, muy notable. Eh. O sea, y el Ponce también estuvo jugando. Bueno, sí, salió en la segunda parte. Fue, además hay que destacar de nuevo los cambios valientes de Francisco. Uh -huh. Ya en la alineación eh, siguió jugando a lo que juega eh, y luego en los cambios... Eh, perdiendo ¿Iba perdiendo o empatando? Ya no lo recuerdo, Paco Creo que iba empatando digo. a uno sí. uh -huh. eh, Exacto, empatando a uno, que todos decíamos Bueno, a ver qué cambio va a hacer Si para defender el empate a uno No, no, quitó a un delantero y a un centrocampista y metió a dos delanteros mm, es decir mm. juntó a tres delanteros en el equipo con empate a uno eso es con empate a con uno, empate claro. a uno lo que dice este tío no se conforma con el empate frente a todo un barça no entonces en por francisco chapó por el equipo yo creo que esta es la línea no mm. independientemente de ser más o menos perjudicado en este caso más yo creo que el Elche jugando así en los 11 partidos que quedan debe sacar esos ...siete u ocho puntos para estar tranquilos y conseguir la permanencia. Pues lo teníamos todo a nuestro favor, menos el resultado final... ...porque hasta la lluvia respetó el partidazo. Eh, José Antonio, la afición se ha volcado, ¿no?, después de... La afición de 10 sí, sí, sí. De 10 Y ahora vamos a hablar ya, para finalizar, de lo que le espera Leche. Mm. ¿Cuál es el próximo encuentro? ¿Dónde? Pues, ¿A qué eh, hora? Pues en Granada, el sábado a las cuatro y cuarto, eh, malas noticias... Posiblemente para el Elche porque el Granada ha echado a su entrenador y, y esta semana van a estrenar entrenador y cuando mm. hay un estreno entrenador todos los futbolistas se reactivan, claro. ya, ya pasó aquí con Francisco, sí, sí, en sí. su estreno contra el Cádiz el Elche hizo un gran partido, bueno esperemos que no den con la tecla, que no den con el entrenador idóneo y que el Elche sea capaz porque es que el Granada se ha convertido en un rival directísimo, no lo suponíamos a principio de temporada Pero fíjate que el Granada ahora es el equipo que marca la zona de permanencia Y solo está con un punto de ventaja O sea que está a 4 del Elche El Elche le saca cuatro al Granada y 5 al Cádiz Que es el que marca el descenso O sea que va a ser un partido de unas urgencias tremendas Para el Granada pero también para el Elche Porque si el Elche pierde allí se puede poner a dos puntos uh -huh. del descenso uh -huh. Si el Cádiz vuelve a ganar O sea que es un, es un partido durísimo Bueno pues estaremos muy pendientes Salna Todo gol que tienes Hoy tenemos a, bueno, hoy hay día de descanso, cuando día de descanso uh -huh. no, no hay jugadores del Elche y tenemos a un hombre que ha sido uno de los jugadores que ha marcado una, una época en el Elche, José Luis Atziari, el uh -huh. argentino que ahora ejerce de entrenador y que bueno, pues también estuvo aquí, creo que fueron cinco temporadas y fue una referencia ...y lo sigue siendo siempre que eh, hay que cerrar algún partido... ...y hay que saber eh, tirar de oficio y de experiencia... Y, eh, ...siempre decimos, nos hace falta un no ...pues Acheari va a ser nuestro invitado esta noche en, en A Todo Gol. Pues muchísimas gracias José Antonio y gracias Paco Gómez... A ...por a ti, esta tertulia deportiva... ...que ya saben que llevamos semanas adelantándolas... ...ya no son a las diez y, eh, y cuarto de la mañana, diez y veinte... ...sino que es a las nueve y diez... ...nueve y cuarto de la mañana de los lunes. Escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo, es un Lo normal es seguir la corriente... ...pero nosotros hemos decidido no hacerlo... ...porque solo siguiendo tu propio camino... ...puedes crear algo único... ...nuevo Opel moca menos normal... ...más moca. Reserva fecha en pruebaopel.com y te llevamos el nuevo Opel Mocha a casa para que lo pruebes. Opel Grupo Marcos.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 Reservas al 637-09-15-13. Recárgate de energía en los Lion Days más electrizantes de Peugeot. Ahorra hasta 5.000 euros al renovar tu coche, con ventajas únicas en toda la gama. Y descubre el nuevo e-Rifter, con hasta 280 kilómetros de autonomía. Del 1 al 15 de marzo, inscríbete en peugeot.es. Peugeot. Peugeot Grupo Marcos.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 Pues a Tele-Elch, que ha sido uno de esos puntos de recogida, han traído alimentos no perecederos, productos de higiene personal, medicamentos... Todos. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Estamos ya en la recta final del programa La Glorieta... ...y lo hemos anunciado y vamos a entrevistar... ...vamos a entrevistar al empresario ilicitano de calzado... ...Miguel Hernández, se ha hecho a sí mismo... ...llevó el sobrenombre durante mucho tiempo... ...del Marqués de Carrús... ...ha escrito sus memorias, acaba de escribir sus memorias... ...las va a presentar esta misma semana... ...en el Centro de Congresos... ...se trata de una autobiografía que bajo el título... ...Mi vida y mis empresas explica como un joven... ...del barrio de Carrús... ...nacido en el seno de una familia humilde... ...consiguió montar un imperio... ...en la década de los 70... ...dando trabajo a más de 1.200 personas... ...en Elche, en sus fábricas... ...este empresario sin moverse de Elche... ...consiguió hacerse rico... ...lo que uno de sus hermanos no logró... ...cuando se fue a hacer las Américas... ...y nunca más se supo de él... ...Miguel ganó su primer millón de dólares... ...muy pronto, con su socio americano... ...lo que le permitió adquirir... ...el chaleca Andalix y otras propiedades de lujo... ...aprovechó la abundancia... ...que los americanos trajeron a el ...cuando en los 60-70... ...vieron aquí... ...su oportunidad de fabricar calzado de calidad... ...con mano de obra barata... ...muy buenos días Miguel Hernández... ...acérquese al micrófono... Días. ...miguel... ...después de leer sus memorias... Mm, me pregunto por qué cuando se gana tanto dinero no se ahorra hay que invertir, Miguel esa es la eh, la premisa del capitalismo hay que invertir para ganar más, Miguel no, acérquese eh, yo en realidad invertí eh, porque se habla de la inversión del chalet pero no es exactamente así yo compré como 5.000 metros de terreno donde monté las naves de todas las fábricas. Con ello, pude dar trabajo a mil personas. Es decir, que no invertí en cosas de capricho. La, el chalet era para vivir la familia y el resto de todas las inversiones fue para hacer industrias y colocar a mil trabajadores. Le he presentado como su fortuna fue gracias a su socio americano. Eh, a que los americanos vieron en Elche la posibilidad de fabricar eh, con trabajo, con mano de obra barata. ¿Esa fue la clave de su fortuna, de su imperio, Miguel? Bueno, esa fue una parte importante porque cuando vinieron la empresa americana, que es una multinacional, y se, me eligió a mí como posible socio, pues algo vería que fuera interesante para ellos. ...ellos ganaron mucho dinero... ...una prueba... ...es que en el libro... ...cuando hicieron sociedad Careza conmigo... ...o yo con uh -huh. Careza... ...las acciones de Careza... ...valían a 8 dólares en Estados Unidos... ...y al año siguiente... ...las acciones de Careza llegaron a 20 euros, a 20 uh -huh. dólares... Uh -huh. ...quiere decir que Careza ganó mucho más dinero que yo gané... ...ambos estábamos muy satisfechos tanto una parte como otra. Sí, pero su fortuna la hizo con los americanos. Eh... Mm, bueno, la fortuna la hiciendo, la hice trabajando y haciendo zapatos. Podían ser americanos, alemanes o Pero usted rusos. exportaba directamente a América. En esas fechas... Además, el, fue usted ganó el premio nacional de eh, durante dos años como el mayor exportador de calzado en España. Sí, fui líder a la exportación durante los años 72 por 71 70, y 72, 71. Sí. y me dieron el premio precisamente en el Hotel Riz de Madrid efectivamente eh, eh, o hay otra fotografía también de usted en el Hotel Maxim donde asegura que allí vio y es un momento que nunca lo olvidará a Onassis ah, bueno, y a es María es un es un caso un tanto anecdótico Yo salía a viajar por europa por europa mucho antes de américa ¿Eh? antes de américa eso fue antes de américa y entonces eh, yo iba pues a parís iba a italia iba a inglaterra porque iba a ver los escaparates y ver la tendencia de la moda de los zapatos y precisamente pues en parís en ese viaje en, Iba yo circulando por la calle, por la Rue Royale de París, donde está el maxims Bueno, me paré, vi la fachada y, digo, tuve el capricho, digo, aquí me gustaría cenar uh -huh. una vez en, en maxims porque era famoso, se, se uh -huh. veía en las revistas. Y... y tomé la decisión, me fui al hotel me puse mis mejores galas y me fui al Maxims. Cuando salió el MED, dice en inglés, yo ya chupaba un poco el inglés, y el MED me dijo, no, para entrar al salón comedor tiene usted que llevar corbata. Yo, pues no llevo corbata, dice, no se preocupe, y me dio una corbata. Entonces cuando estuve sentado en la mesa, me mandó un camarero para situarme en la mesa mía, Eh, pedí una copa de vino mientras me servían la cena, y como a cinco metros me, me veo a, a Onassis uh -huh. y María Calas. las dos en eh, la mesa, solos. Los dos, la pareja. Yo nunca les lo había visto personalmente, sí, los había visto en revistas yeah. y demás, y me llamó la atención, digo, hombre, sentado a cinco metros, del hombre más rico del mundo, pues fue una... Y usted estaba empezando a hacer su fortuna aún no, no había 24, conseguido el micro 25 años. aún no había conseguido el millón de dólares y ya se dio un capricho no. el ir un millón de dólares no usted sí. lo ganó a los treinta y pico años no, no, no, no. No, a, a los, los 25 26 vaya <risa> más joven todavía no lo recordaba bueno usted se dio el capricho de maximine pero también tuvo muchos otros caprichos eh, miguel porque usted iba eh, por elche con un lamborghini amarillo ¿Le gustaba llamar la atención? Bueno, uh, no, me gustaba tener un Lamborghini. Además, un Miura. Miura, no, tuve dos Miuras. Vaya, no Pero uno, sino dos. Esas... ¿Cuánto cuesta un Lamborghini? ¿Cuánto le costó a usted el Lamborghini? No, no me acuerdo. Pero eso es una fortuna, ¿no? Pues eh, hoy sería imposible comprar un Lamborghini Miura. Yes. Ese es el mismo coche que tenía Frank Sinatra efectivamente sí. que tiene la famosa cita un la, ferrari sí, sí, sí. lo conduce a alguien que, sí. qui que quiere ser alguien sí. y, y un Lamborghini lo, lo conduce a alguien que ya es alguien efectivamente usted ya era alguien cuando conduducía al amor general marqués de Carrús bueno eh, si ha leído el libro eso es un eso es algo que viene porque yo he vivido muchos años uh -huh. muchos años en Carrús en el barrio de ¿Sí? carlos Mis padres estaban en Carrús, yo nací en Carrús y yo viajaba mucho por Europa. Y entonces me gustaba ver, tenía la facilidad de ver establecimientos por por toda Europa y me gustaba vestir bien. Y claro, eh, viviendo en Carrús y vistiendo bien, pues eh, de ahí nació lo del marqués. Lo del marqués. Y el Lamborghini cuándo se lo compró, viviendo en Carrús o viviendo ya en el chalet no, de miles de metros sí, cuadrados que sí. te, que tenía en, no, en la avenida ya, Candalix. Cuando yo me compré el Lamborghini yo ya era rico. Ajá. Lógico. ¿Y, ¿Y cuando paseaba con abrigos de visón también era rico? Porque usted también se le se le recuerda con sus abrigos de visón que también eran espléndidos. No, pero pero el abrigo de visón no era no no se usaba Muy a menudo. Ah, no, bueno, cuando hacía frío, eh, supongo que en América, para en sus América, viajes. En América, sí. Sus viajes. Sí, bueno, que tú... tuvo más o menos sus problemas, porque un empresario con abrigo de visón, pasar la aduana, supongo que despertó en más de una ocasión sospechas de los aduaneros. Bueno, el... me pasaron a un habitáculo pequeño. Ah, o sea que, claro, usted en las memorias lo describe, ¿no? Sí. Un... Me pasaron a una me desnudaron totalmente. Madre mía. Y yo le dije eran dos policías de 2 metros de altura y le dije pero si yo tengo un negocio aquí en Estados Unidos claro usted tenía Dice, una oficina en la quinta y, avenida y ellos ya está problem, no problem y me metieron en, en, en un habita no pasó nada me miraron por todas las partes <risa> lo confundieron con un capo no <risa> me confundieron por un capo un capo de italiano Pero, aún así, usted siguió llevando sus modelos a la última, o... Sí, su, bueno, ¿Llevaba no. Rolex también? ¿Le gustaba comprarse Rolex? No. no, realmente. ¿El lujo le gustaba? Sí, claro. Miguel, ¿le gustó? Como a todo el mundo. A todo el mundo que, que ha nacido en una en una casa que ni había luz ni agua corriente. Bueno, pero fue un proceso. Yo empecé cuando yo iba a América. Yo ya tenía mi, mi fabriquita. Ya. Y ganaba... Ganaba, ganaba. Con 25 años, ha dicho usted, que sí, ya ganó ahí, su millón de era, dólares. Sí, ahí ya era casi millonario. Madre mía, pero fue millonario. Miguel, ¿por qué se pierde tanto dinero? Pues Porque todo... eh, nos están escuchando, y fíjese lo que hemos escrito y es una parte de lo que usted dice en sus memorias, sí. que las recomiendo que se lean. ¿Por qué se pierde esa fortuna? Pues se lo diré muy... Porque se... usted tenía dinero. Muy, muy simple. Y propiedades sí, y mucho lujo. Sí. Por cierto, una otra cosa, también se decía de usted el chalet Candalís había mm, grifería de oro no, o eso es no, un mito no, o leyenda urbana? No, había grifería con baño de oro. Ah, pero no era de no, oro no, macizo. No, oro macizo no. Ah, más vale. vale claro. bueno, bueno, pues ¿por qué se pierde tanto dinero? Pues muy, una fortuna, ¿no? Tanto sí, dinero, sino la pues, fortuna. Sí, muy fácil. Eh Cuando vino en el año 73, uh -huh. empieza es como una situación actual, en el año 73 viene la gran crisis del petróleo. Uh -huh. En Estados Unidos, eh, los americanos decían que aquella época del 73, 74, 75, uh -huh. era casi tan grave como la crisis, el crack del 29, vale. fue tremenda. Yeah. Entonces, Caresa empezó a bajar las, las ventas. ¿Y ahí se separó de usted? Estuve dos años trabajando con Caresa, pero los pedidos venían al 50% de lo que era al principio. Ya. Y yo seguía teniendo mil obreros. Vale. La ¿Por no... qué? ¿Por qué quiso mantener la misma plantilla cuando se habían reducido a la mitad pues porque los pedidos? El, la situación de del gobierno a, en aquel momento uh -huh. no permitía que tú pudieras deshacerte de plantilla. como eh, ahora? Estamos hablando de la democracia o de la o del franquismo. Pues estoy hablando del, del 74, 75. O sea, que aún no había estado no estaba establecida la democracia, era el régimen franquista. Bueno, no le permitía a ustedes hacerse de su plantilla. No, no. vaya. ¿Y qué qué pasó? Yo tenía una gran finca más importante sí. que el chalet. Ya lo sé, en San Miguel de la Salina, ¿no? En San Miguel de Salina. Tuve perdí. que vender esa finca para pagar los viernes, los sábados, los viernes, los sábados. Sí, acércase el micrófono, eh, eso, que se aleja. Ah, los viernes, sábados. Sáb no, quiero decir que todas las semanas uh -huh. yo tenía que pagar los sueldos de la gente, de mil trabajadores. Madre mía. La producción bajó al 50%. Y aquello le comió. ...aquello me comió... Vale, vale, vale. ...claro... Le, ...le pasó como otros empresarios... ...que Estados ...los americanos que vinieron... ...y dieron fortuna... ...a empresarios como usted... Sí. ...al retirarse del mercado... ...de Elche... ...muchos cerraron... Está, ...estoy pensando claro, en Unirroyal... Claro, claro. ...y usted siguió los mismos pasos... ...que Unirroyal... Sí, ...efectivamente... ...además con los mismos... ...conflictos sindicales... Eh, ...porque claro... ...la plantilla también... ...se le rebotaría... ...pues en esas... ...y en el 76 yo dijo, esto ya no lo resisto más. Mm. Y corté con careza. Yeah. Me monté mi propia colección en, en Nueva York. Uh -huh. que Marisa estuvo su al frente hija. de una oficina. Y por culpa de que Marisa se fuera de la quinta avenida, usted contrató a otro que no era su hija, y ese otro le dijo le hizo perder mucho dinero según sus mucho memorias. Mucho dinero. ¿Por qué? Por, y muy fácil, porque eh, contrataba comerciales con un sueldo fijo. ...que no pagaban ni mucho menos vendedores, los, los vendedores, vendedores. Los vendedores, un sueldo fijo que no cubría ni mucho menos es las que ventas. Ese era, ese Usted era, no se daba cuenta de eso era, y además le hizo invertir en otra oficina. En una oficina tremenda. De, también de lujo. ¿Usted no se daba cuenta de eso? ¿O es que vivía no, tan frenéticamente no problemas no, no, no, no. Lo que pasa es que en aquel eso es como el que se levanta un día dice bueno mi problema yo creo que mañana lo arreglo ya, y nunca llega ese mañana llega sino ese al mañana, contrario claro. y encima usted invierte en el ladrillo que eso también le trajo una desgracia eso, un proceso judicial que le le hizo mala prensa pues eso es como la prensa empezó eh, Ahí detrás de mí, toda claro, la Claro, claro. Usted era el marqués de Carrús. Claro. Era uno de los empresarios más destacados de él, che. Todo habido cuando hubo un auto de, un auto de procesamiento. Uh -huh. Pues ahí empezó también todo lo malo. Se juntó. Las ventas bajaron. Madre mía, ya. Eso de que las desgracias nunca vienen solas. No, no, no, no, no, no. Bueno, pero usted tiene cuatro hijos. Eso, ah, ¿y el divorcio también llegó? El divorcio bueno llegó llegó también en esa época mala sí, sí, sí, en sí. esa época mala sí, sí, sí, el divorcio sí, sí. cuando usted empieza a perder eh, dinero y todo Sí, pero no el divorcio vino por perder dinero no, no. Eh, mi mujer el, en aquel... No, el, el dinero, usted habla maravillas de su mujer claro. en las memorias se no. arrepiente de haberla dejado sí. escapar fue usted quien la dejó eh, cierto bueno <risa> cierto que me arrepiento se arrepiente. Pero son las cosas que uno Miguel eh, la verdad es que sus memorias se presentan eh, este jueves a qué hora y A las 8. A las 8 de la tarde en el Centro de Congresos. Sí. Las memorias han sido gracias a Joaquín eh quién, quién, quién es eh, Joaquín Quiles y eh, la cátedra eh Pedro Ibarra, ¿no? Miguel Orts, quienes ha, han sido los promotores de que usted Y su hija su hija marisa la que estuvo al frente de la oficina pues, de la quinta avenida va, marisa hacer... la tenemos aquí sí. marisa marisa hernández usted está escuchando a su padre eh, usted sí sí puede hablar sí sí usted eh, se le ha quedado algo por decir a su padre Oh, no, no de... ya, ya. Pero lo importante, no, Miguel, la gente que lo esté escuchando. Sí, únicamente quería rectificar ahora cuando has sí. comentado que cuatro hijos, somos eh, ah, seis. Seis hijos, son, perdona, seis no sé de dónde he sacado. Es verdad, seis hermanas, seis. madre mía, sí. Miguel. Sí. Seis hijos. Pues es, es, me ha siempre la producción. <risa> no, se ve. Está muy bien. Bueno, la cuestión es que, ¿qué le pasa a un empresario que lo pierde todo? Pier la familia no la pierde, no, ¿verdad, no, Marisa? no, no. no. no los amigos tampoco los de verdad no se le juntaron muchos mm. eh, a, eh, muchos estómagos agradecidos muchos yo no creo que los amigos míos hayan influido en mi cambio de vida creo que todos me respetan me tienen el mismo afecto el mismo cariño no por ahí no ni la familia tampoco uh -huh. y Yo realmente estoy viviendo una vida más bonita, más agradable que fue entonces. Antes era un poco espectacular y hoy es más natural. O sea que usted ahora el capricho se da bien pocos. No porque no pueda, sino porque no quiere. Tampoco me apetece. No le apetece. No usted ya apetece. sabe lo que es el lujo. Sí, sí. ¿Y, qué, ¿Y qué trae el lujo, Miguel? Porque hay una anécdota de sus memorias que me he quedado así perpleja. Usted cuando era rico y cuando cuando dejó ya de, de, de contactar con su socio americano, no recuerdo el nombre. Mr. Teicher, Leonard Teicher. que sale mucho en sus memorias, acabó asesinado en su casa. Eso y es... nadie cogió, y todavía ese crimen está sin resolver. Eso... ¿Eso le pasa a los ricos? No. <risa> Eso en las películas. No. Eso está todo todavía, yo... Eso es lo que se dijo, el, el, el rumor que había en Estados Unidos era ese. Yo no sé si es cierto o no. En cuanto quería aclarar el libro, uh -huh. porque usted dice que han colaborado la cátedra Miguel Hernández, la cátedra Pedro Ibarra, Miguel Orts, puede ser la Universidad Miguel Hernández. Sí. Uh -huh. Bueno, ¿en qué sentido se refiere a colaboración? La, para editar, el libro, el libro editar, es, le han eh? ayudado a ustedes a editarlo a, ¿A producirlo? Sí, a editarlo, no a escribirlo, usted lo ha escrito, ¿no? Yo lo he escrito totalmente Claro Eh, eh, eh, es comprensible porque lo he leído y tiene un lenguaje muy propio muy peculiar claro. de la persona que se hace a sí mismo sí. usted lo cuenta en primera persona no, es que quería que decía que no, no, le... que no le han escrito a ustedes este no, no, no, no le han ayudado a editarlo y supongo que a distribuirlo ¿nos claro. saldrá a la venta? ¿Cómo, ¿cómo va a ser la distribución la venta, de este libro? la venta, pues eh, tenemos, hemos hecho unas, tarjetas, unas uh -huh. tarjetas de venta uh -huh. y se venderán en, en el día de la presentación uh -huh. sí. y después pues esperamos llevarlo a algunas librerías uh -huh. eh, y para ir vendiéndolo vamos. Sí. Pues Miguel, eh, suerte en su vida, porque sí. usted eh, en estas memorias cuando lo perdió todo aún le quedaban amigos, le quedan amigos y se nota que usted incluso llegó a producir más eh, calzado eh continuó fabricando, continuó produciendo sí, calzado. Cuando, cuando yo te, yo terminé con Careza en el año 76. Uh -huh. Y entonces es lo que le decía, montamos monté la primera oficina en la Quinta Avenida de uh -huh. Nueva York y la segunda la más grande en el 1300 en el 1370 el 1370 de Avenida de las Américas. en uh -huh. la de Nueva York estuvo Marisa Unki. Sí. sí vendiendo eh, hacia, al frente de sí. la... Y iba muy bien cuando estaba ella. Usted lo dice en las memorias. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Pero ella se cansó de estar en América, le gustaba más Elche. Es que el... usted nunca ha salido de Elche, ¿eh? Miguel, sí, sí. no me refiero a, a que su producción nunca la, la ha deslocalizado. Bueno, no, he vendido también en Europa. Sí, pero una cosa es vender y otra cosa es fabricar. Usted no, fabricar no. Nunca ha fabricado, no. siempre ha pasado por elche, su tierra. Siempre, siempre en Elche pero eh, lo que más le dolió perder fue el chalet de Candalix o la finca de San Miguel de las Salinas. Ambas. Ajá, aquello Ambas. era un paraíso para claro. usted. Recuerdo en las memorias, incluso yo lo recuerdo porque Pim hablaba de ello, de la cena que se le eh, rindió, se le llevó, se llevó a cabo en su chalet de Candalix al embajador americano. Ah, sí, sí Aquella cena fue muy sonada ¿Fue en, el... en Elche Sí, creo que esta sale Sí, sí, sale, salen las memorias Por eso recuerdo yo perfectamente sí. esa cena esa Y muy... por eso tenía idealizado tanto el chalet de Miguel Hernández y sí. ahora usted pasa por ahí, por el chalet de Miguel Hernández Prefiero no pasar Claro, aquello, el jardín, no no queda nada de, de, no. de lo que usted Porque tenía, queda la piscina de dentro, la piscina de exterior Pero el jardín también era hermoso, ¿no? Sí, era un está, paraíso Sí, pero hoy está abandonado todo Bueno, hay eventos, hay Bien. una empresa... No, digo que... abandonado lo que es ya, el, el que es huerto. Eh, exactamente, el huerto de Palmeiras. Y prefiero no pasar. <risa> Hemos llegado ya a las 9 57. Ahora tiene la entrevista en televisión con mi compañera Teresa sí. Miguel Hernández. Muchísimas gracias por explicarnos su vida, porque al fin y al cabo es la vida de algunos empresarios que hicieron mucho dinero sí. con los americanos, y que cuando se fueron estos no se pudo mantener esa producción. Cierto. Una época de la historia del sector del calzado es una eh, un trozo de la historia del empresario licitano Miguel Hernández. Muchas ¿Qué, gracias. ¿Qué le aconseja a aquellos que empiezan a tener dinero ahora? ¿Qué le aconseja? Bueno, o que quieren o que quieren ser ricos. ¿Qué les dígame un consejo? Es difícil. Por eso, por eso, dígame, desde su experiencia. Sí. No, no, no, no me atrevo a, a dar mi opinión en ese aspecto. Prefiero no... ¿Por? Bueno, porque es una cuestión muy muy personal, depende del individuo. Si no lo puedes eh, utilizar como patrón. No, no todos pueden ser ricos. No. ¿Los más ambiciosos? Bueno, ambiciosos, yo creo que todo el mundo es ambicioso, eh, ambicioso pero eh, ser rico eh, no es fácil. Quizá es fácil ganar dinero, pero mantenerlo es difícil, es ¿no? Difícil. Miguel Hernández, Márquez de carlos gracias, gracias por sus memorias. Muchas gracias. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La glorieta con Rosmarie Alonso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 Son las 10 en punto de la mañana, nos hemos eh, comido un poco el tiempo para la información, pero ya está nuestra compañera Marga García preparada para dejarles las noticias de esta jornada de lunes 7 de marzo. Nosotros nos vamos dedicando esta canción a Miguel Hernández, el empresario licitano.